es la hora feliz jueves como decimos por ahí y precisamente es 28 de mayo mientras tanto pues hablando de jueves hoy vamos a comenzar esta hora con jueves de sueños señores si usted quiere saber el significado de su sueño que tiene ahí como la incomodidad de qué significará pues este es el momento de preguntar a Yesenia Andrew al 818 520 1055 o el 1866 Cuatro, cuatro, Queremos saber, sí. obviamente, el sueño de Don Cheto A ver qué nos dice el día de hoy Pero bueno, al regresar sí, yesenia soñé, Andro. Algo, soñé, pues no me acuerdo muy bien Pero regresamos con Yesenia Andro Haga no memoria me me Estamos alegre, señores, estamos alegre, Ferrari Estamos, hable y hable Pues, hija, no, no soy vano bueno. Oye, oh, yeah. <risa> Dile. Ay, ay, ay. Oiga, ay, señor, Yesenia. pues, como le prometimos, ya está con nosotros la bella Yesenia Andrew, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Yesenia? Buenos días. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. Yesenia. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Dije, oh, my God, no los escucho. ¿Cómo no? ¿Cómo estamos ya, ya, ya, ya, bien perrón y ya para, lista para escucharla. ¿Cómo le ha ido Yesenia en esta cuarentena? Más, ahora sí que más larga que la cuarentena, pues la cuarentena es Así es, Don Cheto. No, súper bien, acabo de hacer unos frijoles puercos o frijoles charros, como le llama mucha gente, y amasar mi, mi, para hacer tortillas de harina, ya tengo todo amasado, listo, así que después del show, hacerlas calientitas. No, entonces, Ay, mamá, no, entonces. Teta, don Cheto. No, me, pues sí se me antojaron, pues ahí y vaya que yo también. Ayer, bueno, un día también mis hijos llegaron de la escuela con tan chiquillos y me dijeron, ¿qué vamos? ¿Qué vaya a comer? Le dije, frijoles, puercos. Es, y, y ya, pues ya les. Y me dijeron, son frijoles de loya? Le dije, ¿los puercos eran ustedes? Y no, los frijoles. Frijoles, puercos, le dije. Oiga, y ese Andro, no me acuerdo qué soñé, hija, no, me acuerdo qué soñé? Pero. Sí. Ayer creo que me acordé que soñé así como Como soñar, como que veo unos pescados en un agua transparente y qué significará. Ayer soñé, eso yo, antier, pues. Sí, mire, Don Cheto, si los peces estaban en un agua transparente, es muy buen sueño, muy buen augurio. que significa? Prosperidad y abundancia. Pero cuando lo soñamos así en agua turbia, en agua sucia, ahí significa que se están estancando los sueños o las cosas que nos van a hacer prosperar. Así que tu sueño es un excelente augurio, Don Cheto, como siempre. Oh, qué buena onda! Aquí Usted, yo pasa? sí sueño entonces cosas bonitillas, puedes pues. Oh, cosas, pues. También positiva. el otro día. ¡Ah! ya no me acordé que soñé. Soñé que Giselle me iba a dar un masaje. En serio, en serio, en serio. No entonces, que, que ella me llevaba de la mano, Ajá. de la mano, y que me dijo, aquí no le puedo dar el masaje, acá. Entonces, entonces soñé que íbamos por, un, por unos como... Eh, como tiendas de campaña, hasta encontrar una donde ella me iba a dar un masaje. Ay, ¿qué dijo? Ya aquí me agarró. No, pero se me hizo muy raro ¿Y qué dijiste cuando la vites? No, sí. no me dio nada, es eh, lo malo, pues no dio nada, pues la ojo no, <risa> me emocionó. <risa> Don Cheto. Eh, pero sí, me, pero verdad que sí soñé eso yo. Sí soñé. Pues, okay, vamos un a... Sueño, que como que me va a cuidar, ¿verdad, ella? Mi... Don a ver. Cheto, Manuel de Dallas, Texas, está muy bueno. Vamos a empezar con la gente y los números, Giselle. 818-520-1055, señor. Estoy Ahora en Don sí. Cheto Alegre en Instagram para que me mande ustedes un mensaje directo y le hago la pregunta a Yesenia. Está Manuel. ¿Cómo estamos, Manuel, desde Texas? ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo andamos, viejo? Al poro, millón. Son bien gustosos de estar encerrados ¿Cómo le haces para dar los ¿Usted qué Nunca andado yo al millón en mi vida, vale Yo mm. no andado ni al cien, yo nunca he pasado Del sesenta, hijo de latinada ver eh, somos... no. la neta ¿Cuál es el sueño que querés preguntarle a Yesenia? Yo soñé Que dos pinches perros me mordieron Y luego que según regresé los maté ¿Que los matabas después? Y sí, dos perros no mordían, regresaba Y los mataba okay. ¿Dónde te mordían? ¿En las patas? En la mano? ¿Dónde se mordían? En las patas, don Cheto Okay. ¿qué quiere decir que lo muerden los perros, Yesenia? Sí, mira, es muy interesante, Don Cheto, siempre los perros significan fidelidad, solamente de alguna manera significa traición cuando de alguna manera nos muerden. Si él se lo hubiera mirado en sus manos, era parte de su destino, pero si de alguna manera, Manuel, cuando los perros te están mordiendo no te dejaban avanzar, significa que definitivamente hay gente desleal a tu alrededor que te tienes que cuidar de traiciones que te impidan seguir avanzando. Es un sueño muy directo, muy bueno. Ah, ah, más claro. Oh, fíjese que. Yo pensé que era malo porque lo mordía a los perros, la, la, la, la, la rabadilla, Omi. Sí, sí, está de no, terror, y luego parte que, es. que los mataba. Sí está Vamos metiendo. con unas llamadas telefónicas. Estamos interpretando sueños y con la Bella, seña Pásame la dos, Guadal Guadal ¿eh? Guadalu Guadalupe, Guadalupe en la 2, Guadalupe, Ya despierta, ¿eh? Guadalupe en la 2, Cheto Ándale, Guadalupe, ¿cómo estamos, Guadalupe? ¿Cómo estamos <ríe> Guadalupe en la dos? ¿Cómo estamos, hija? Muy bien, buenos días. Yo quería preguntarle a Yesenia que he tenido a mi esposo, dos veces he soñado a mi esposo, la primera la soñé en un accidente como que lo tuvo como se salió de la casa y como que si se, se hubiera caído, uh, como si lo hubiera arrastrado como el agua, y la segunda vez lo soñé, pero como que yo lo miraba así, este, golpeado, también de un accidente como caída, golpeado y un poco sangrado de la cara. Sí. Uh -huh. Sí, ahí okay. es muy interesante, Guadalupe, ¿por qué? Porque de alguna manera ya estás teniendo premoniciones, ¿no? Ya cuando ves, en este caso, dos veces caer a alguien, significa que físicamente hablando no va a estar bien. Entonces es una apertura prácticamente de qué? De enfermedad. Si el agua que mirabas correr en la que él se caía era un agua sucia, definitivamente esta enfermedad es algo que va a causar daños grandes. Pero si al contrario era agua clara que fluía, fíjese, Don Cheto, cómo cambia totalmente, significa enfermedad. Que se va, pero cuando ya estamos Don Cheto soñando recurrentemente Como lo estás haciendo tú Guadalupe Definitivamente hay que poner atención Cómo nos sentimos físicamente Y a las enfermedades que tenemos O están alrededor Ay, ya, ya, ya, ay Ok, ok este, de, Tengo varios, varios buenos Yesenia A ver no, pero dice, aquí, eh, eh. Eh, dice por acá Don Cheto No diga mi nombre porque me Está yendo mi esposo Yo sueño que tengo relaciones sexuales con otros hombres. Nunca con mi pareja. Uy. Pues que trae ganas yo. Claro, claro, de, claro señor. señor. Hola, y, en el, y valió. No, no es sí. eso. A lo mejor nomás pues, la mente juega cosas muy raras. La mente. Mensaje subliminal. Sí, la mente. ¿Qué significará ¿Qué dice atinaste, ¿Sabe qué, Don Cheto? Ya cuando nos soñamos teniendo relaciones sexuales con una y otra y otra y otra pareja, definitivamente significa que no estamos siendo complacidos. Y es interesante, Don Cheto, porque si se sueña en su propia cama, en su propia casa, significa que no nada más no estamos siendo complacidos, sino que no somos felices en nuestra totalidad, Oy, ¿no? Entonces, sexualmente. ya. Estos son sueños recurrentes, nos están hablando de cómo nos sentimos nosotros Y acuérdense que a veces es uno mismo el que pone las barreras Pero definitivamente yes. no son sueños húmedos Tienen su No montaje, son, no mira. son Yesenia, antes de irnos al corte comercial ¿de eh, ¿Qué significa que me caso pero no tengo ni novio y no conozco al con el que me estoy casando? Pregunta Carolina Es muy interesante, don Cheto, si esa persona está dentro de una iglesia, significa muerte. ¿eh? Pero si está fuera de oh, oh. una iglesia y sueña que se está casando, pero que no mira a nadie, pero no está dentro de una iglesia, es totalmente uh -huh. diferente. Significa que no se ha encontrado a sí mismo y que sigue arrastrando cosas del pasado. Entonces, ¿es tiempo de qué? Tiempo de cerrar sus círculos. Regresamos oh. con Yesenia. Andro está oh. interpretando los sueños, los números en cabina, Giselle Bravo. Claro que sí, 818-520-1055, también puede marcar al 1 446 6653 o Don Cheto al aire. Escuchando Don Cheto al aire, 30 minutos después de la hora, continuamos con más de Sueños con Yesenia. Andrew, tenemos a muchas personas en la línea, pero yo le quería preguntar una que me mandaron desde anoche, Don Cheto, yeah, Mena ver, Ramos. Andale. Dice, por favor, pregúntale a Yesenia de mis sueños. Soñé que al pararme frente de mi espejo aparecí tres veces. Una yo normal, una como si estuviera poseída, llena de coraje, y una como sufriendo, llorando. Dice, y no he podido dormir porque esa imagen no me deja descansar. ¿Qué significa eso? Sí, fíjate Giselle, es muy interesante, definitivamente los espejos son portales en la vida real y a través de los sueños nos manifiestan cómo nos estamos sintiendo anímicamente, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, ella tiene miedo porque se miró poseída y se miró de diferentes maneras, pero simple y sencillamente Giselle es un reflejo de emociones y situaciones que está viviendo ella a través de un sueño premonitorio. ¿Qué significa cuando te miras poseída? Significa que va a haber muchas cosas negativas alrededor que te van a sacar prácticamente ti mismo, así que te está avisando que es tiempo de controlar que las emociones para que no vayas a tener problemas y dificultades en un futuro cercano. Ok, vamos a las líneas telefónicas, tenemos a Raúl ahí, chica Ferrari, vamos con el amigo Raúl, Bueno, ya Raúl, está en vivo con Yesenia Andro, interpretando los sueños. Ah, sí, bueno, mi esposa soñó que este, estaba parada y luego sintió las muelas uh, flojas y Y se metió la mano a la boca y se sacó una y luego otra y luego otra, un total de tres Ay, muelas, ella las veía Ay, en la mano. Dicen que es malo eso, Yesenia, así si es malo. Claro que sí. Eh. Más que malo, don Cheto, todo, todo depende, ¿no? Es como decimos, ¿no? Si se le hubieran caído dentro de una iglesia, obviamente significaba muerte. Cuando nosotros nos vemos las manos, significa que esos problemas y situaciones negativas que estamos viviendo es parte de nuestro destino, esa es la diferencia. Si tu esposa trataba de ponérselas de regreso, significa que va a poder solucionar aquellos problemas. ¿Sabe qué es lo más importante y lo más interesante, don Cheto, de poder? Todos tenemos ese don del discernimiento, de percibir a través de nuestros sueños. Desde los tiempos de la antigüedad, entonces cuando nos previenen de situaciones negativas, nosotros ya estamos abiertos y estamos listos para poder de alguna manera solventar problemas, situaciones, ya sean cosas buenas o cosas malas, así que somos brujitos innatos, mancheto. más usted y yo creo. No, yo sí soy brujo. Yo soy, soy bruja. Yo creo, yo bruja. Sí. Porque usted, usted siente que tiene esa habilidad, señor. Pues verme lindo, sería yo. Verme lindo, ay, yo, oh, brujo, pues. O sea. ¿Pues le falta la verrugota? ¿O no tiene la verruga usted? El cuello tengo bien hartas. ¿Cuál? El cuello tengo bien hartas. Yo creo que ahí, pues, ahí agarro. Hay la que más te y chino. ¿Hay, ¿Hay para escoger? Ahí escoge la que quieras de como mociones allí. Ay, señor. Oh, oh, oh. Oye, Yeselia, y le dije grupo con todo respeto porque tiene una percepción extraordinaria. <risa> y como siempre le he dicho Don sí. Cheto, es un espíritu viejo y me encanta platicar y aprender mucho de usted, Don Cheto. Yo soy viejo de espíritu, alma, cuerpo, todo, no. y todo. yo sentimientos, es creencias, verdad. todo. Yo soy viejo en todos los aspectos. Oh, venga, a ver, don Cheto, entonces, ¿qué significa soñar? Dice, me, me mandaron que un vato va manejando su camioneta y cuando va a frenar siente que los frenos no agarran bien y le, le pisa el freno y no, la camioneta no se detiene, muy poquito, dice okay. que va con un miedo porque la camioneta no, no, no se detiene no se detiene una camioneta de no sé no, si los frenos está bueno y Sí, así es. Definitivamente, Chino, ese sueño tiene mucho que ver con nuestra vida, significa nuestro destino. Fíjese, Don Cheto, que cuando nosotros vamos manejando y todo está chévere, todo está bien, significa que nuestra vida todo está fluyendo. En este caso, cuando los frenos no te agarran y vas manejando, significa que se está dejando llevar por otras personas para tomar decisiones. Así que aguas en casa, si están escuchando y están teniendo un sueño muy similar significa que debemos de ganar empoderamiento nosotros mismos y tomar las decisiones por nosotros, no basados en los demás. Ok, bien, bien. Voy a seguir leyendo algunos que me han llegado porque me llegan muchos muy buenos. A ver. Dice Don che, Laura Herrera desde desde León Guanajuato que le manda un abrazo grande y foto con el Chino con fue a ver cuando fuimos. Dice, Beso. mi sue mi novio, ah no, mi mamá, mi mamá sueña agua muy seguido como en un río. Eso ya lo hemos platicado, como soñar agua, y una vez soñé que, soñé como unas fuentes y me oriné en la cama. No <risa> manches, serio. Eso no era ver, eso... sueño, eso ya es sí, la edad. Sí, soñé unas fuentes y unos chorros que es bien bonitos y cuando desperté estaba orinado. Ay, de niño ¿muchas muchos pasa eso, uno soñaba... yo Ya de viejo, yo ya creo que la semana pasada fue. Ay, no. <risa> ya de viejo. A ver, soñar un agua en un río, pues depende si la vio clarita, si la vio puerca, ¿verdad? Depende Así de... es, don Cheto ¿Ve por qué le digo esa percepción increíble que usted tiene? Aquí está la chamba, don Cheto Definitivamente, como usted lo dice Vamos. Si es agua clarita, transparente, son energías que fluyen Las cosas están bien, pero obviamente Cuando el agua está turbia o está sucia Es un mal augurio, ¿no? Siempre significa dificultades Ok, está bueno este de Fernando Dice, don Cheto, soñé que me peleaba con mi esposa Y en el sueño, en la pelea Ella me dijo, tus hijos no son tuyos Entonces yo, Ay, eh, eh, al, el día siguiente, al día siguiente estaba trabajando eh, seguridad en un salón eh, que estaban haciendo una rifa y tres vatos en un pasillo me empezaron a tirar a dispararme con pistolas. Yo sentí que dos tiros me pegaron y yo maté a, lo, a dos y luego me levanté. O sea, como dos sueños: el primero que la esposa le dijo que sus hijos no eran de él y el otro se agarró a balazos. Sí, fíjese, Don Cheto, que cuando nos dicen que nuestros hijos, ya sea que sea una mujer o un hombre que lo está soñando, que de alguna manera es interesante, ¿no? No son tuyos y también lo sueñan las mujeres. Es muy interesante porque nos está hablando que de alguna manera tenemos algo disfuncional en la familia y queremos nosotros ser aceptamos y damos más de lo que recibimos. Cuando nosotros soñamos que nos disparan, en este caso es excelente, porque él mataba a dos personas hacia atrás dentro de la numerología y los sueños, el dos significa tomar decisiones. Aguas, ah, pues ya saben, cuando nosotros nos disparan de frente, ya sabemos nosotros quiénes son las personas que nos tienen esas malas vibras, esas malas energías. Cuando nos disparan por la espalda, significa traición. Ok, así está la situación. Entonces, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos infinitamente. Quisiera algún día estar ahí. Hoy, tú solos, solos, ¿Solo? Para enseñar así, pues solos, porque siendo que la, las enseñanzas místicas, esotéricas, se necesitan cierta soledad y lugares propicios y horas propicias para para la, la eh, para enseñar las cosas esotéricas. No puede ser cualquier día, cualquier hora y cualquier persona se necesitan así es martes y todo. viernes Don Cheto los oh. días regentes pero si estuviera usted ahorita aquí conmigo solito los dos me estoy fumando un oh. puro con nivel encendida oh. disfrutando de una buena bebida y pues de la compañía de todos ustedes Sí, todo sí, sí, sí, sí, eh, es bueno. eso que describió no es para que me enseñe y, y, y, cartas ni nada de eso como sí, no igual. el, el, el se empieza uh -huh. con el cigarro verdad y, uh -huh. Don Cheto imagínese usted cuando venga a Yesenia a Los Ángeles Que la voy a visitar a su cuarto en la noche y le diga, ven, vamos a ver espíritus. Ángelis, sí. toda... con ella no, no. veo espíritus, con ella veré Ángelis. Vamos, no, no, no. imagínate, no, don no. que leche le puro. Que me diga, Escena, quiero que vengas a ayudarme a ver un exorcismo y ya, pues, yo voy. Sí, don Ay, don cheto, yo estoy... no le vaya a pasar como al chino. Recuerde ¿Qué, que qué? el chino jamás quiso volver a ir conmigo después de ver un exorcismo. Dijo, ah, caramba, esto sí es real. Así que Chino... No, no, no, no yo mira. sé que Chino una vez fue y, y se, se, se, se le arrugó, ¿no? Y no es para menos, <risa> no es para menos. <risa> y este Neandro la queremos bien mucho, Toti, así, granotote, sin así, notas, así, sin notas, sin notas. ¿Cómo la puede seguir la gente en sus redes sociales? Sí, uh, me pueden seguir en en, uh, en YouTube como The Witch, la bruja, Yesenia Andrew. Es, es una un, un nuevo canal que acabo de abrir para, como le dije, enseñar a mucha gente muchas cosas. Pero también como Yesenia Andrew en mi fanpage, que el chino me ayuda a hacer. Gracias, chino. Y pues en, oh, en uh, Instagram chino. también. Gracias, <tose> chino. Yeah, <thank> you, chino, más hace nada, gracias, Yesenia. Vergüenza. Yesenia Andro, y ya sabe que namasté Yesenia, que quiere decir, mi alma Saluda a tu alma Es namasté que significa Mi alma saluda a tu alma en un lugar Donde todos somos uno mismo Y gracias por estar en el vagón de mi vida A todos, los quiero no, muchísimo mamá, y, no, Que los queremos. extraño muchísimo Don Cheto, a todos A todos, También a nosotros todos. Nosotros, yes. Al parecer ya casi volvemos a cabina Creo que en noviembre y... <risa> ah, creo que el 2021 en noviembre de dos mil veintidós. Gracias, Yesenia Andrew Namaste. Sigan las redes sociales como The Witch, The Witch, la bruja. Ahí está nuestra bella amiga eh, eh, Yesenia Mísica Andrew. Y todo eso, Yesenia Andrew. Regresamos con qué muchachas. Todas no tuviste infancia, señor. Regresamos pues. 818-520-1055 o el uno ocho seis Bueno, pues estamos de regreso, Don Cheto, al aire 47 minutos después de la hora y tenemos No Tuviste Infancia, 818-520-1055 para participar. Si Bien, nunca usaste no. calcetines con agujero, no, no. por eso no es infancia, esto la No, es de infancia y de vieje. Yo te traigo unos oídos, güey. Ajá. Ay, Don Cheto. No, fíjate que precisamente ayer me, mi hija, que es la que me, me trae a flote, ahorita ella. Me encargó unos, unos calcetines y creo que ayer llegaron. Y ahí los tengo. Ay, ¿Tú ya los, los descolecté muchachos? No. Sí, no. Ah, no, no, no. Y ahí los tengo. Ya tengo calcetines nuevos. Ocho paris que compraron. ¡Qué bonita! Sí, y lo, pues, está bien, hija, pues qué bueno. qué bueno. Ustedes nunca me han comprado nada, vale ¿Qué le pasa? ¿Cómo no? ¿Le hemos comprado cosas? Le hemos comprado felicidad de su vida. Le sí. hemos aportado risas, Ay. orgullo. Vamos, o sea, no, que tú, todo... no tuviste infancia <risa> ¿Y tú? No Cuando te dolía una muela el, el, el dentista No era todavía de esos que Que, que, que te usaba unas pinzas Y se apedincaba para arrancártela Porque Ay, no, man, antes No tuviste infancia O sea que se la sacaban así a fuerza oh, así sí, de... antes, La silla del dentista Tenía unas agarraderas oh, hell No Aquí te remangaras cuando Ay, pero un niño... Cuando... Pues sí, porque en realidad hasta eso. reparabas tú del dolor. Se oía así era. De... Ay, no, pero... No, así se oía de feo. No, ahorita yo cuando fui a hacer las muelotas a estas perras que tengo... Este, no, una, una, una tripita de... este, No escupis, ya no escupis, Ángel, escupe. Escupe. Una escupidora, una escupidora allí. Ay, ya no. No. Ahorita ya... Todo te lo chupa, hasta le hace uno... <risa> ya, suéltelo, señor. Suéltelo. A doctor. Pérez, pérez. Es bolsa. Ay, señor. <risa> Me da ansiedad pensar en el dentista. No manche Ay, bueno, pero estaba chido era al dentista. Don Chieto, si de chiquito cuando te caías y te raspabas la rodilla o el brazo, tu jefa o no te echaba más tierra para que se te parara o te echaba limón, ¿o tuviste? No. Como le van a echar limón, pues, ¿qué quieres? Qué? Esa señora no quería a sus hijos, no, no quería a su mamá. No, si cuando te raspabas o te cortabas feo, no te echaban metrolato allí, metrolati, no tuviste infancia. Oiga, los remedios de las mamás, ¿verdad? Era siempre Big Vaporub. Es el mertiolate. ¿Cojes de moral. violeta? Eh, ¿qué, qué otra era del típico? Hierba de voy? la víbora. Ah, no sé, no me sí, sí. La hierba de la víbora es como un magueycito, pero más pinto. Como pinto, como blanco con verde, así como manchado. Y no, eso te no la, la molían para picaduras de abejas, de avispas, de jicotis, de eso te sirvía ah, para todo, para todo. Pero más para picaduras la hierba de la víbora. Mata, eh, o matavíbora, se le llamaba, me llamaba. Y te la hacían como una, pues, pues así, moli, machacao ah, una, una pastilla de sí. machacao y te la ponían en la herida En, en la herida y, y sanaba más pronto, medicinal esa ¿A Es poco... una penquita, una penquita como un magueycito eh, qué... la, Todas las señoras del rancho tenían allí su hierba de la víbora, matavíboras allí en su casa ¿Cómo, eh, es, ¿cómo, cómo se llamará la planta en sí? Eh, se llama Viboris este, herbolaris Ay, no me mientas, señor, porque no, así lo voy no, a buscar. No, que se llama hierba de la víbora, Ay, ¿Sí va la víbora? Oiga, mientras que lo encuentra Don Chito, Eduardo Piseño me mandó, dice, dice, si de, si de chiquito tu mamá no te daba un coscorrón porque te llevaba a misa, y tú ibas pateando piedras con los zapatos nuevos, y te decía, eso, por eso no te duran, no tuviste infancia, pero eso es más de la infancia de niño, ¿verdad? los niños les encantaba estar ahí, pate, pate, piedra. Ay, Ay le va, perdón, perdón, es que, que dice, se llama Viborera, Buglosa, Chupamieles, hierba azul o lengua de vaca. Ah, linda. ¿Qué oh, sí. Sabes, es, que me estoy... es que sí, no, la estoy confundiendo con otra. Pero sí cierto, esa es una, una, una matita, no no es no es la penca, es una mata. Sí. Ey, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces... No, Está muy antiguo, ese sí no me... Si esa yo no la ah, chino, tú nunca nada de lo que uno dice, nada sucediendo bendigo tu Está más rascuacho que el mío. <risa> Hablas como si tú hubieras vivido eh, en una, en una ¿En capital mundial, así en París o en Ámsterdam No, ¿Eh? allá en Texcoco, no pasaba ¿Eh? eso, Texcoco, en un rancho que se llamaba Chocotlán Hazme el favor, güey <risa> No se que <enoje, risa> viejo no, no, Pues no mataba. pasaba qué pasaban? Allá ¿Qué pasaba ¿sí? en ¿sí? tu rancho allá? ¿Qué pasaba? Pues si te pegabas ibas al hospital ahí había hospital. Ay chiquita. Al ins al seguro te atendían como a las tres horas pero había seguro. No ¿Seguro? que es un rancho. Pues no yo no quiero decir que soy de hay, rancho. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo no? De Chocotlán chino. No, no siempre he dicho en México? Es de Chocotlán, Chino. Si de niño no te llevaron al seguro a que te revisaran, entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 6 de la tarde, no tuviste infancia. <risa> Ay, bueno, no hasta mancha, que no. te tocara. Tochetto, tenemos en la línea a Luis en la número 2 ¿Qué pasó mi Luisón? ¿Cómo andas, amigo? Pues, buenos días. Bueno, sí, dime, vale, cuál, ¿La Tú no tuviste infancia, que los de nosotros están muy No ahora. Oh, piratones. Mire, mire, tengo dos, tengo dos, dos este, no tuviste infancias. <risa> ¡Échalo! Mire, la primera es, si de niño, cuando tenías que llevar a tu mamá a tu papá el día de las madres o de los padres, y mandaban a tu prima o a la tía, porque tu mamá se la pasaba trabajando, no tuviste infancia. Ah. Oh. <risa> si, oh, sí, si nunca te bañabas en el río y, y jugabas a ver qué anduraba más abajo del agua, no tuviste infancia. ¿Eh? ¿Te no jugaban eso? No, <risa> no señor qué de qué lugar o qué? Yo a mí no, me no... Río. no ¿A había tú? no había río, el que pasaba si era pero por las aguas negras. Sí, a mí no me tocó. Hasta hasta que vi algo ranchero, ¿me? Hasta. <risa> ah. Hasta, hombre, hasta el Sena, de seguro vas a ir. Pasaba el río Sena, el río Sena. El río Sena. El río Nilo. Así como eres tú, de ¿de donde eres tú, así ¿Eh? vas a decir. ¿Sí ¿Lo, siento, lo siento muy indignado, ¿eh? Sí, es que nunca sabe nada, y sí, nunca sabe nada, este, sí, hombre. Pues, señor, ¿sabe qué? Allá en atrás por el Molino de las Flores, pasaba un río que venía del reclusorio. Y era, pero eran puras aguas negras. Más bien, si no te caíste en esas aguas negras, no tuviste infancia. Sí, Ahí no también estaba. por el rancho pasa uno, las aguas negras, pero hay muchos pescados. ¿Y a poco sí? Pero tienes que pescarlos y dejarlos en tu pila de tu agua de tu casa meses para que se limpien. ¿A los no, peces? No había agua. Sí, lo no o sea, había... agarrabas tú un pescado. Sí. Una carpa, ¿verdad? Ajá. Y te la llevabas para tu casa. Obviamente la tenías que llevar en agua, no te la ibas a llevar en... Sí, se te sí. muere, pues obvio Y te la, la aventabas a tu pila Ajá. A que anduviera allí unos días O unos meses Para que o se limpiara no, por no. dentro Para que se limpiara bien con agua pura Agua pues, limpia Y ya después ah. al caldo, al caldazo Porque no mm. vas a andar comiendo pescados de aguas negras Eso le iba a decir, la... no le daba esquita Y si yo la pusiera en mi pila, me encariño Y le pongo nombre a los tres días Ay, pues, ah. sí, pues, ay. Muy desaz, muy desaz, <ríe> ay. Tú te llamarás Filipe. Sí, sí. ¿Tú Nemo, fichi? Nemo, la típica. Tú te llamarás Fichi Y tú, Tori, porque está rojita de lomo. Azul, <risa> tú, Nema. Sí. Y de repente, un gato, el gato de la casa se las tragaba. Las escondía cuando andaban por arriba y bolas se las comía. Y además, unas ahí despertando y que ya no estuviera Fichi ¡Ay, Fiji! Sí, sí! ¡Ah! Ay, yori, yori. Ay, eh, siempre ha sido estás... bien exagerada Si ¿Y nunca lloraste porque se te murió tu pescadita Que comprabas en el canje No somos la CBS Pero tenemos las noticias Con el panzón Que ya no se ve ese Notiche, Notiche. Señores Cuatro minutos después de la hora, bienvenidos, buenos días. No sabe qué día vive, hoy es ya 28. Creo que de mayo, ya no sé yo ni qué mes. Sí, de mayo, señor. Seguimos en Los Ángeles, California, en cuarentena. No se da ni siquiera una fecha y la, las que se dan no son pronto. Como quiera que sea, aquí seguimos. Sáquenlos, sáquenlos. Gallote. Una carne. playa de estrellas. El día de hoy. Giselle Bravo. Oh. Elvin David. David. David. David. <risa> David. <risa> Un frío de David. <risa> Crisóforo Anastasio Saíd García Solís. No <risa> Anastasio. Cristo. Y Agapito Padilla Baltasar. ¿Por qué Baltasar? se llama? Mi apellido ¿Sí? mi mamá ¿Semos? Es mi padre. sí, es baltasar Ah, mi madre. no sabía Isa Yo, fíjate sí Yo pensé que era carrilla sí. <risa> No es carrilla, hijo Él sí es orgulloso de su nombre y no como otros que se lo cambian uh. <risa> <risa> <risa> Por eso le dicen Tito oh. En los controles, la chica de Mejor conocida como la cara de luna llena. ¿Por qué ¿El cara de luna llena, señora? Mi Porque cosita. está muy bonita, muy redondita, muy bonita. Brillante, Ahí. radiante. Muy radiante, brillante. Eh. Bienvenidos a Notiche, señores. Oye, Notiche. Protestas, saqueos, muertos. Sí. Por eh, las protestas eh, por la muerte de este afroamericano. Se está poniendo feo, también. Iglesias católicas abrirán muy pronto, pero a mínima capacidad. Les tengo dónde y todos los detalles. Además. También para todos los amantes de las apuestas, Las Vegas ya reabre. Le cuento todos los detalles a partir de mañana, también. Sí. No, por eso, o sea, mañana abren. Ahorita le cuento todos los detalles. Ah, entonces, ah. le cuento todos los detalles a partir de mañana. Ahí, <risa> <risa> le dices si so le digo, vale. Ay, señor, yo no le quiero decir nada ya. No. Tú vete a cocinar con Mira, ahí está tu perra. Que ya, está se la de... dio, ya se dio por vencido. Mira, ¿Y sácame, ya? La tu, ahí está tu perra. el Hay deportes. Cállate. Cuando el chino me empieza a regalar algo, me siento bien nervioso. Ahí voy, pues, ahí voy. HH dice que no bajará las manos, que le dará con todo el entrenamiento para convencer al Cholo Simeone también. A nada, eh, a nada, Don Cheto, de que firme el señor Chucky Lozano en Inglaterra. Liga de España dice que habrá partidos hasta en la sopa, habrá partidos para completar la liga, y también intentan bajarle el sueldo al director técnico de la selección mexicana. Todo esto, y los detalles en los deportes. ¿Cuánto ganará un director técnico ya? Depende. depende. De, de millón para arriba, de millón sí, para arriba. Pro, depende, por Murillo, depende. Guardiola, pues mucho. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Yo, me yo me acuerdo claro, que me... el Tuca estaba ganando. Cuando... Me acuerdo, era un millón de dólares. El Tuca. Un millón. ¿Y está? No, no sé, ahora. Sí, Luis Miguel hace comercial para Uber Eats y desata burlas y memes. Chiquis confirma que tiene problemas. Soy una humana normal y no lo hago por publicidad. Además. Really. Disney mm. presenta plan de reapertura. Le tengo pelos y señales. Comenzamos con noticias. Bien, Saí, te quiero felicitar porque manejan mucho oh, lo bien, que viene haciendo los medio. tiempos, el, el, el, el, el modo de quedar tu voz, tu, tus cambios de voz después. Bonito. Y que lo más importante que ya aprendiste a no decir cinco noticias, hijo, ¿eh? Por hoy, por hoy, por, por hoy. hoy. Cinco, porque no, porque no encontró más. ¿Eh? Siempre digo por... tres. Eh, bueno que ya me, me, ayer me habló la, este, me habló la güerota aquella, que quiere que te saquemos del programa para entrar ella. Ándele, ¿Qué? ándele. La serían ni A ti, sí, a ti, sí. Para que vea lo que esa mala Dios es en tierra ajena. ¿Qué? Eh, me habló la güerota, y me dijo, ¿qué papi, qué, que me vaya yo para le dije, no, no, mi hijo, no. Eh. La güera La, que hasta... nombris, nombris, nombris, no por la, la güerona Gracias. La güera sería ni Esta mera oh, sí. La buquera No esté provocando a mi bebé. dije, no, yo me quedo con mi morena de fuego ah. ah. Prefirió ah. la morena que la rubia ¿Eh? oh, Ya ves, bebé, siéntete especial ¿Eh? Siente... No te sientas Eres especial para mí oh, Ya vamos. ves Primero Señor, prende la mecha y luego ya le quiere pagar a e ir soplándole, ¿verdad? Ya que la prendió. Tope, Saludos ¿no? a... Quiero mandar un saludo a mi amigo Daniel, Dani, el plomero, un saludo, y a mi amigo Marco, eh, de Texas, eh, que son las personas que me están mandando mensajes iglesia, y me estoy al aire y se oye... ding, ding, ding, ding son! ¡Saludos ¿Y el, a ellos! Al el Marco, igual a mí, el Dante Meme. Me. Dante Meme. Me. Me me. Señores, protestas en, eh, en varios puntos de Estados Unidos, vamos a empezar con Minneapolis, al menos un muerto, saqueos y un edificio en llamas, el saldo que dejó el segundo día de protestas en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota, tras la muerte del afroestadounidense George Floyd por el abuso policial, la policía dijo que estaba investigando el deceso de anoche como un homicidio debido a que el hombre fue baleado y que detuvo y, y se detuvo un sospechoso De acuerdo con medios locales, también se registraron varios tiroteos e incendios de automóviles. La muerte de Floyd el día lunes en un hospital, luego que, que un policía blanco lo retuviera en el suelo, con la rodilla en el cuello, indignó a la comunidad de Minneapolis, que salió a las calles a pedir justicia. Una cosa a, a tomar en cuenta, no solo son afroamericanos los que están, este, eh, los que están protestando, ¿eh? es de todas razas y colores. Claro. Eh, este video se circuló en las redes sociales donde se le ve boca abajo y, ya, y perdiendo poco a poco el aliento y gimiendo, gimiendo diciendo no puedo respirar, ya despidieron a los cuatro oficiales involucrados, pero la hermana del hombre afroestadounidense aseguró que eso no es suficiente, mataron a mi hermano, necesitan ejercer más presión sobre estos tipos, despedirlos no es suficiente. Pues no está haciendo mucho que digamos la policía por allá de Minneapolis, y la verdad es que el país entero exige justicia, claro. y que se les eh, eh, lleve a, a juicio por asesinato a los que participaron directa o indirectamente, porque tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata y el otro, el otro chaparro el chaparro, chaco, que estaba allí también nomás sin hacer ¿No nada, es parte de. Claro, señor. Señor, estoy completamente de acuerdo con usted, pero yo nada más le tengo una pregunta Porque ayer que yo veía las imágenes, decía, ¿qué tiene que ver una persona de raza afroamericana solamente porque está en el estado de Minnesota, don Cheto? Saqueando una Target, llevándose tres televisores y ropa. Eso no, Con no. eso va a demostrar... Que está apoyando el asunto de. No, no, no nomás fue pues, la raza ya de Nardecinapo, pues, no tiene y... que ver eso, yo creo que no. De hecho, la policía de Los Ángeles, porque ya cientos de personas se congregaron el día de ayer en la en, la auto, en una autopista para, para protestar por el abuso policial, y hasta le rompieron ahí algunas patrullas, los vidrios y todo Ajá. ahí, con una patineta y todo el jale. Entonces, ya lo, la policía mandó un mensaje y de Los Ángeles dijo: protesten lo que quieran, nomás con. Pacíficamente. Pacíficamente. Uh -huh. eh, entonces hubo entre, pues más pues, hay como 500 mil, entre 500 y mil se habla, se juntaron cerca de la de la 110 ahí en el freeway y este empezaron a manifestarse y va a haber más. Va a haber más. Eso le iba a decir, don Cheto, o sea, no pueden exigir, ojalá que fuera pacíficamente, pero la gente está cansada, don Cheto, de estos tratos. No. Han hecho comparaciones de las veces que han hecho eh, han hecho cosas, eh, personas anglosajonas, la manera que los detienen, les tienen un buen trato, y cuando son afroamericanas o, o, o minorías, los tratan de la patada, don Cheto, Entonces, sí, de que tienen un beneficio por el color de su piel, lo hacen evidente, y eso es lo que la gente ya está cansada. No, y luego también ya que salió el otro video donde se ve cómo al arrestarlo no pone ninguna resistencia el que se murió, este no, pues tuvo todavía peor, ¿vale? Todavía tuvo peor la situación. Ahora, yo es un sádico. El señor es un sádico eso. que deben de, deben de proceder legalmente en contra de él, porque sacó todo su odio en contra de una persona. Independientemente del odio de razas o de racismo o de como lo quieran ver, ese señor tiene que ir a la cárcel. Pero sí creo que no va. O sea, no va a solucionar nada haciendo más desmadres y más eh, manifestaciones con violencia, don Cheto Yo no creo sí, el, el, el destruir eh, carros de policía, el saquear una Target, yo creo que ese no es buen ejemplo Ahora, también acaba de pasar, hagan protestas, el, el gobierno tiene que actuar Pero acaba de pasar también que, que, que esperan que ya, ya, lo, ya la gente lo quiere linchar, espérense Ya lo despidieron, ahora tiene que haber un juicio y que tiene que ser lo más justo Pues sí, pero estamos ya hablando tuvieran, de una, de una muerte. una haciendo eso las autoridades, señores, se les va a enjuiciar o algo, aguántense las carnitas Exacto. o algo, ¿vale? Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues en otras cosas, la arquidiócesis <coughs> de Los Ángeles es la más grande de los Estados Unidos y dicen que ya sus iglesias recibieron el día de ayer una guía de preparación de cara a la apertura, pues de sus puertas, el próximo 3 de junio, señor. Esa es la fecha donde dicen que pues ya prácticamente, este, van a empezar a reabrir poco a poco y ya el 7 de junio para la misa dominical. Eh, pues obviamente van a seguir ciertos reglamentos que se les envió. Eh, uno de ellos es cosas que van a tener que adaptar, por ejemplo, van a retirar los libros que tienen ahí en las maquitas, también van a vaciar las fuentes de agua bendita y también van a cordonar las estatuas y otros objetos que se tocan con frecuencia, ya ve que uno se hinca ahí para rezar y todo el rollo, pero bueno, pues ya dieron oficialmente eh, la fecha y dicen que solamente van a utilizar el 25% de la capacidad de las iglesias con un máximo de 100 asistentes, esa va a ser la nueva regla de las iglesias católicas, bueno, eso aquí en el condado de Los Ángeles. Estamos de regreso en Notiche, 19 minutos después de la hora, y bueno, les cuento que a partir de mañana viernes ya se reabren Las Vegas, pero no se emocione tanto, los casinos, hasta el próximo jueves. Los casinos de Las Vegas podrán reabrir próximo 4 de junio, pero solo al 50% de su capacidad. Pero a partir de mañana viernes empieza la segunda etapa de normalización en la economía del estado de Nevada, donde ya a partir de mañana se abren negocios como lugares de culto, centros comerciales, cines, gimnasios y muchos lugares más, pero con las mismas restricciones que los casinos, solamente al 50% y tendrán que llevar varias, varias medidas de protección. Por ejemplo, a partir del próximo jueves, las medidas adoptadas por los casinos va a ser prove, eh, proveer máscaras, controlar la temperatura de los visitantes, y limpiar constantemente las mesas de juegos y los elementos utilizados en el casino. Va a haber carteles por todas partes que se le va a recordar a los huéspedes que deben de estarse lavando las manos, mantener la distancia. Eh, por ejemplo, usar el ascensor Solamente van a poder eh, entrar al ascensor cuatro personas. Nada no, más. Manches. Sí, va, o sea, para empezar los hoteles van a estar al 50% de su capacidad. No puede haber más. Eh, a subirte al elevador cuatro personas a, a la misma vez. Y también, por ejemplo, en todas las mesas, eh, digamos, en la de los dados, se juntaban alrededor de 20 personas alrededor de la mesa. Pues eso ya, eso ya no va a pasar. Va a ser solamente siete personas. Los tiradores, por ejemplo, cada vez que tiran Se van a estar desinfectando los dados eh, Se van a estar limpiando periódicamente Los mazos, cartas, se van a estar cambiando Con frecuencia, y bueno, esto Con la finalidad de que nadie Se infecte y que todos puedan divertirse En Las Vegas a partir del próximo jueves 4 de junio, pero mañana Ya se abre normalmente todo lo demás. Ay, díganme ahí que me, me, me da pánico los gérmenes y todo el rollo, pero la neta yo no voy a andar, yo no podría andar ahí en las maquinitas jalándole, picándola ahí sin saber quién la agarró. Pero es que las van a estar desinfectando cada rato, o sea. O sea, juega con guantes, hombre. ¿Tú vas a jugar? Ya, ya. Y al momento de que te levantas, alguien va a estar ahí y va eh, No sé si te ha pasado que aquí vas a las tiendas, usas tú la máquina de donde tú mismo te el auto checkout. Y hay alguien que la desinfecta después de pero que... Pero a mí me parece loco. que sí, en los casinos en Las Vegas más claro, no. un relajo porque está enorme. Sí. Los empleados no son muchos y ah, estar claro. viendo desde quién entra, quién se queda, quién está jugando, quién se para. Si luego te sientes ahí para que te traigan una bebida, tar tardan 40 minutos. Ah, eso sí. Sí, pero es plan con maña eso ah, de que tú te pide la pagada la güey <risa> para que veas cómo te la trae de volada. De volada, sí. la gratis se bueno. tardan. José. Bueno, señores, ahorita regresamos con los deportes. Señora Capito Padilla, ¿puede ser tan amable de decirnos qué tenemos al regresar en sus deportes inventados? Ah. <risa> inventados, ah. Eh, el HH se dice listo, puesto y dispuesto para ganarse un puesto ahí en el Atlético de Madrid. También el señor Chiquitosano, a nada, ¿eh? A nada de firmar en un equipo en Inglaterra. Y están viendo la posibilidad de bajar el puesto, digo, el sueldo, al director técnico de México. Todo esto en los deportes, son chefos. Ustedes como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Vamos a regreso a Notichet y vámonos a los deportistas, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, vámonos directamente a los deportes, mi querido chino, sabes de que el HH dice que sí, él sabe que no está en sus manos el ser titular en, los, en el Atlético de Madrid, pero que no baja la guardia dará el 100% seguirá entrenando al mil para poder darle eh, el derecho para que el señor Cholo Simeone lo ponga como este a titular, acordémonos, llegó a ser el el capitán del Porto, el pasado verano es cuando pasa el equipo colchonero y bueno, o sea, ha tenido altas, bajas, altas bajas, pero el HH dice que no dejará de darle duro y tupido en el entrenamiento para que lo considere, ¿Qué te parece? Eh? ¿Sabes a quién me recuerda mucho el HH? Me recuerda mucho a ¿Cómo se llama este jugador? El que se fue de, el, del Atlas al que del Barcelona ¡Ay, se me olvidó! A, al al a, a, ¿Cómo se llama? este Rafa, Rafa. Rafa Márquez Rafa Márquez igual era un tipo calladito, pero siempre entrenando todo y llegó Tranquilo. a su capitán y todo. O sea. Llegó al Mónaco primero, llegó al Mónaco, picó piedra en Francia, acordémonos y ya después de ahí ya, ya lanza y estuvo con el mejor Barcelona, ¿eh? No, ya Estás sé. hablando cuando estuvo Ronaldinho, cuando estuvo Messi. Y, y titular, y todo, ¿no? eh, titular, Cuyol, Cuyol, Piqué y él eran los titulares, exactamente, titulares, Cuyol, Y que y el Rafa Márquez eran los grandes titulares de este. Otro mexicano que fruta vendía, bueno, pues el Chucky Lozano a nada, ¿eh? A nada de firmar ya con los Gunners allá en Inglaterra, este, acordémonos que después del arranque fenomenal que tuvo enfrentando a la Juventus en sus primeros partidos, cuando Anceloto todavía estaba y era director técnico, bueno, pues, eh, el mismo Maradona dijo, no, llegó mi sustituto, ahora sí, tenemos a alguien que la va a romper, y pues le mete gol a la Juventus, da pase para gol, y de repente, Bueno, pues despide por allá, en Cholot y ahora, bueno, pues con la llegada de Gatuso uh, se le acabaron horas, se le acabaron minutos, se le acabó hasta la banca, muchas veces se va a las tribunas y está allá, pero ahora dicen que, bueno, pues los Gunners están dispuestos a invertir en él, traérselo porque quieren ser campeones la próxima temporada en la Premier League, y tomando con Juventud, y Chucky Lozano encaja, encaja a nada, así de que dicen por ahí, si los Gunners no lo quieren. El Everton del señor este, Ancelotti también está alzando la mano para poder reportarlo y tener aspiración a ser campeón de la Premier League. También, ya para terminar, mi querido y apreciable chino, sabes de que la Liga, ¿eh? la Liga de, sí, de, de España dice que tendrá partido sábado, domingo, lunes, viernes. Bueno, con tal de acabar la temporada. Va a haber de todo, eh, como dijo, en botica. El día que sea se jugará, pero por lo pronto viernes y lunes, sábado y domingo, habrá partidos para poder completar la temporada y, bueno, pues mirar al campeón. Quieran hacerlo de esta manera y ya dio a conocer que están abiertos. Es más, los entrenamientos, vénganse ya, va a haber contacto, va a haber lo que quieran, pero pues con su debida distancia en algunos momentos. ¿Qué te parece? Eh? Nah, a mí eso se me hace medio... El, el que cada quien agarre su bolita y a seis pies de distancia, no, pero bueno... Está bien. Yo no, yo también he pensado lo mismo. O sea, ¿cómo vas a, cómo lo vas a decir al cielo de esquina? No lo toques, no, no te le acerques tanto, eh, lo, lo vas a no, o sea, eh, el fútbol es de roce, de contactos de empujones, de jalones de greyes, de picones de ojos, de lo que caiga ahí, y, y no lo puedes decir una, oh, hoy no tenía, no sé si me das una regla que tenían de no barrerse, ¿eh? también no barrerse para no para, para no tener ese contacto o, o poder tumbar, O sea, la verdad, la liga dice, vámonos, no hay problema, barrense si lo que quieran, pero también pues, van a tener dos dos test por semana los jugadores cuando antes de, de, del partido y después del partido para mirar dos, que todo siga bien y que todo esté bien en, es? dos test ah, para poder ver es que es, dos test y dije ¿De ¿Qué serán ¿De, de, de, no, no, de, de, de, de hierbabuena, manzanillas, de hierbabuena, cortolongo? Mira, órale, ¿sale? eh, órale. No, le puse la tela los dos testos para poder verificar que estén bien, no té de tila ni té de, de, de manzanilla ni todo eso. Pero así el fin. Y este, bueno, el que está preocupado ya, ya me voy. hasta está ahí. Permíteme sacar preocupado es el, el director técnico, este señor Gerardo, eh, Gerardo Martino, ya que bueno, pues dice que le quieren bajar el sueldo y desde antes, ¿eh? no, no, no le Hora de la pandemia, desde antes de que bajar el sueldo estaban en, en este en plásticas y mirarán a ver si pueden llegar a un acuerdo para bajar el sueldo por lo mismo de que no ha entrado dinero a la federación, no ha habido partidos claro. amistosos, no se jugarán los partidos de de, este, de, de, de lo que sí, es no ha uh, el no ha mundial y no, nada, entonces le están llegando a un acuerdo y miraremos a ver si acepta el señor Pero el Tata Martínez. ¿no? Es que ahí te van los datos, el Tata ganaba punto 2.2 millones de dólares, 2.2, ah, no, no. y como en el 2020 y no 2. se ha jugado 2. nada, están bajándole a 1.5 millones de dólares. Ola. Ah, y todavía se queja, no manches. Pero es que también, bueno, ¿Tú si fueras 2 ¿Tú millones, y ¿Y te si quieres hacer nada, ¿eh? Millón? Pues sí, pero pues es que estamos hablando de otro nivel no, y no, estamos pero... trabajando. Exactamente, bueno, ya, lo, ya le puso el acabé al gato a la señorita Yesela dice que ahí está, señores y señores, eso es todo en los deportes, síganme en redes sociales Tito Padilla 74 o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco el evento like a las páginas, yo me voy, me borro, me esfumo, me desaparezco ¿Quién quien dijo fuga deportes, Tito Padilla, Padilla. ¿No te escuchas, amica? Quítaleo. No Ay, al regresar en los espectáculos, Luis Miguel hace comercial para Uber Eats y genera polémica. Además, Chiqui Rivera confirma confirma que hay distanciamiento, pero dice: Soy una humana y no lo estoy haciendo por publicidad. Y le diré cuándo va a abrir Disney. Le tengo todos los detalles al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un bancheto al aire. señores con los espectáculos con el señor saí García Solís que cada vez está más y más demacrada en esta cuarentena cómo estás donchito yo me siento no feliz muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de perdernos el asco don Cheto ya, ya voy a, me pasa el teléfono de tu mamá leíto para decirle que su hijo está muy demacrado acá con la soledad que lo rodea, que se venga inmediatamente. Don Chito Leito y yo hablamos todos los días, hacemos feistamazo. Sí. Y la señora y yo, y ahí nos mostramos qué cocinamos, qué planta regamos. Ah, qué bonita. Las doce señoras. Qué bonito. Y ya en la noche me llama a mí y nos ponemos a Bien. tomar las dos juntas. Las dos <risa> sí, con nuestro vino. Fíjate que el otro día... O sea, sea que con, ¿con quién tienes contacto este, de aquí desde el programa? ¿Con Giselle tienes contacto? Sí, claro, por supuesto. Conmigo... Señor. No, señor, con usted no ¿Con el chino? Bueno, el del chino es más personal porque luego a veces viene, dice Ay, eh, iba pasando por tu casa y vine a ver si necesitabas algo, esas cosas, pero bueno ¿Y qué le dice? Ah, ¿Sí ¿Necesito sí, algo? No eh, Oye, por eh, cierto, por cierto te destaparon el caño, ¿no? No, no, es muy machista, sino muy eh, machista No, no, no, no, es es contestando... machistino, machistino, no, no, no te no, había tapado el zinc de, de la ah, cocina. Sí, okay. Ah, mira qué cariño. Cocinó un, un postre con azúcar y mantequilla y se le quemó a mi amiga Paulina y lo echamos en el, en el zinc y se tapó. Ah, porque sí. lo, lo aventaron cuando estaba caliente. Sí. Ah, coy. Chiquito, y no negrano, se debe hacer fíjalo. eso. Estúpidas. <risa> <risa> <risa> Estúpidas. <risa> eso lo pensé, don Cheto, pero no lo quería decir. <risa> por eso, eso ibas a decir. te <risa> lo dije yo. Pues le tengo que poner como dos botas, dos botas de grano, pero bueno, eso son otras ¿Te cosas. Que vas a madriarlo, ¿para qué le pusiste y dreino? Ay, pues el chino fue el que me dijo. El chino no que vos. sabe, el chino que sabe. Mi me dijo, Vamos, a las. ponle grano y si no se destapa yo te lo voy a destapar. Y ya luego me estuvo, ya me llame para destapármelo, pero pues ya estaba destapado. Ya estaba destapado, ah. tú Adelante con los chinis. Vamos a iniciar con los espectáculos, Don Cheto. Y es que el que causó un revuelo universal el día de ayer fue Luis Miguel. Reapareció, sí. sí. Antier ya lo había hecho a través de un TikTok que se había grabado meses anteriores donde aparecía con José Cano, uno de los integrantes del grupo Mecano, Don Cheto. Y bueno, revolucionó el TikTok diciendo, Luis Miguel hizo un TikTok. Pero no, era de meses antes y no lo subió él. ¿Qué fue lo que revolucionó ayer o lo que todo mundo comentó que se hizo viral? Un video donde Luis Miguel aparece, Don Cheto, siendo la imagen del nuevo comercial de Uber Eats. Quiero que escuchemos un poco de lo del comercial... Después de que lo escuchemos, se lo narro y usted me dice por qué ha desatado una furia de memes, que ahorita le platico, escuchemos. Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. Mi incondicional amigo. ¿Y es todo? ese es el comercial nada más donde se ve a Luis Miguel muy entrajado en una casa muy elegante, donde dice que va a cenar trufas blancas, una pasta no sé qué, muy elegante, vestido con su frac blanco muy típico de Luis Miguel y dice, ya llegó mi incondicional amigo y se ve una mano entrando con la bolsa de Uber Eats ese comercial ha desatado que mucha gente lo critique, porque dicen que es la desesperación de un cantante de querer permanecer vigente, dicen que se ve gordo Don Cheto Dicen que se ve abotagado, dicen que se ve con una melena que no pareciera real o no pareciera de él. Y además, con la cara como si fuera Pimpón, es un muñeco muy guapo y de cartón, Don Cheto, con sus chapitas muy bonitas. Es que, bueno, Luis Miguel ya está grande, señor. ¿Cuántos tendrá Luis Miguel? 52. Ah, no está tan grande. No, 52, todos? burlo no, corretea. No, no, pero se ve bien, ahora sí que se ve bien madreado. ¿A poco si sí Yo no vi. No, el pues tema está pues, que... bien vivido, así, compa, está bien vivido, chino. Sí, ya sé, pues, pues se... acabo Ay, de ver con Tienes cincuenta años, no 52 y dos, es cincuenta años, justo. No, si está molado para tener 50 años. No, si tiene cincuenta, está corrido por terracería. Pero ah, pues ¿sí? tantas desveladas, drogas. Sí, claro. y claro. todo es y cali, güey. ¿eh? Imagínese conciertos tres o cuatro veces a la semana con puros desvelos y el resto de las días estando celebrando, pasándosela de fiesta conociendo varias chicas y no durmiendo pues no cualquiera aguanta don sí, Jero, pero sí se le ve se le ve raro y además yo no sé si usted se imaginaba una estrella con Luis Miguel que es casi casi intocable que nunca da entrevistas que siempre una tiene dona. su vida pri, pri, privada casi casi hasta un poco oculta y haciendo un comercial de Uber Eats mucha gente dice que la decadencia a su vida está llegando, yo no sé usted qué opine. Ah, pero su tiempo hizo comercial de sabritas. Pues sí. ¿Qué bueno, tiene? Pues es que, A no, que no pues, puedes comer una. solo una. Además, ahora, ¿qué, no, ¿qué artista no quisiera en estos momentos tener jale? No ah, hay no. concierto, no hay nada, pues al menos comercialazos y cosas. ¿Cuál sería el comercial de Don Cheto? ¿Usted qué anunciaría? Que le quedaría perfecto, señor. Un pañales para señor, ya, ¿verdad? <ríe> El enchur, cómenme un enchurcito para que no nos haga daño con un virote. <risa> <risa> con un enchur, con un virote, con una concha, para que esté bien puro power amigazo, así, algo así. Yo se lo recomiendo, diga. Yo ¡Oh! se lo recomiendo y luego termina con Erupto. Enchur. Ah. Ay, ay, no. Ay. <risa> ay, iban a contratar a varias marcas, ahorita están cancelando el contrato de vivo a esta exposición, oiga, eh, la que ya habló ayer a través de sus redes sociales fue Chiqui Rivera Donchito, comentó varias cosas, dijo que es humana dijo que evidentemente está pasando por situaciones difíciles, las cuales no va a comentar hasta que ella se sienta lista para hacerlo no siente una presión por parte de los medios de comunicación porque ella comente o diga ya o confirme que ya hay una separación o por lo menos un distanciamiento con, eh, con el señor Lorenzo Méndez, lo que sí dijo Que muchos supuestos amigos se dio cuenta que no lo son y que además sabe que mucha gente está hablando mal de ella y mucha gente está diciendo que esto lo está haciendo por publicidad porque el próximo viernes o sea el día de mañana saca ella su disco que se llama playlist dice que para nada se le vio seria se le vio firme incluso hasta momentos hasta molesta escuchemos lo que dijo Chiquis Rivera así que estoy bien, pero también me gusta, soy muy transparente con ustedes y pues, eh, pero sí, soy ser humano, yo también lloro, yo también sufro, yo también eh, paso por todas las cosas que ustedes también pasan, desafortunadamente pues hay gente que no respeta la privacidad de uno y pues que se ponen a juzgar, a asumir, a echarle más salsa, más crema, más todo a los tacos, eh, ustedes saben, yo siempre afrento las cosas, siempre, si no lo he hecho, les digo que pues porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso. Entonces, de que no anda no andan, veda. Don Chito, pues por lo menos dice que ella lo va a confirmar en el momento que esté lista para para hacerlo. Eh, ayer, y lo comento también, varios programas de televisión se atrevieron a comentar que pudiera tratarse de alguna cuestión publicitaria, porque además El programa Suelta la Sopa está sacando como todos los detalles. Ya dijeron que fue un, en una discusión el 10 de mayo, eh, que se dio justamente en la casa de ellos cuando hicieron una reunión con amigos. Y desde el día siguiente que fueron a la casa de Jackie a pasar el 10 de mayo ya ni siquiera se hablaron ni se dirigían la palabra ni convivían como antes, hasta que se vio irse al día siguiente a Lorenzo junto con su hija Victoria al paso, eh, hasta que regresó por sus maletas durante esta semana. Entonces ya vamos a ver qué sucede. Eh, yo lo único que creo es que problemas todos tienen, y más en momentos de cuarentena, claro. ojalá los puedan superar y ojalá pueda ser solamente un trago amargo, porque lo comentábamos también ayer, todavía ni siquiera cumple un año de casada, próximo junio lo va a cumplir, entonces pues ojalá pueda salir avante de esta situación. Mm. Por último, don Cito, quiero comentarle que Disney, a pesar de que ya había enviado un comunicado de que no iba a abrir las puertas Hasta eh, la, la madrugada del 31 de diciembre, primero de enero, ya mandó ayer un comunicado, hizo una entrevista también con varios medios de comunicación, la gente de Disney, para decir que ya va a abrir sus puertas, y esto es el 11 y el 15 de julio, respectivamente. Magic Kingdom, Animal Kingdom y Disney World, Don Cheto, que están mm -hmm. en Orlando, van a abrir sus puertas el 11 de julio, mientras eh, que Epcot y Disney y Hollywood Studios van a abrir el 15 de julio, Don Cheto. Eh, lo van a hacer solamente con el 20% de la capacidad, como ya lo están haciendo en Disneyland Shanghai y, y también en Disney Europa, que ya tiene fecha también para reapertura, eh, pero solamente con el 20% de capacidad. ¿Cómo ve? No, pues muy poquita raza, ¿verdad? Ya sé. No invente, pero bueno, al menos ya te vas a poder pero subir está, a los rides, ya no vas, vas a, tener a que hacer la colonona, ¿no? ahí. Ah, perrón, eso. Uy. Sí, yo me imagino que con esa capacidad, un Chito, la gente va a tener o que llegar muy temprano, casi casi a hacer cita para ir. Y además, ahora sí va a poder uno disfrutar el parque, porque antes se podía subir uno a uno, o dos cosas, ahorita ya va a poder estar a, a todo. Ah, yo, yo quería ir a la de Star Wars, tú, pero pues, ¿cuándo, bueyes? Pues dígame, y yo le pido que lo inviten. Ay, tú tampoco, ay, si, si, tú, sí, si, tú, podrás, tu hijo Ay, señor, por favor, la de relaciones públicas es sin confis mía mm. pues, look, ¿Y por, ¿por, ¿Por qué, qué me te... pues, no habías dicho, pues, para no andar haciendo hay filas, yo, mía me duelen a mí mucho mis pies Y, ¿Y luego, ¿por qué no me dijiste antes de comprar el mendigo si se me pasa sí. ahí, que estarme pagando ahí ¿Y luego, cosas, por qué man? me dices que te consiga yo, ¿vale, con el que conozco? No, no, no, Rick no, señor, es muy diferente que yo le diga a Don Cheto que lo puedo meter a él, a que yo vaya a meter a mi familia, si yo no soy tranza como tú. ¡Oh! ¡Ándele! Hasta eh. aquí los espectáculos. Sí, soy Said, gay, gay, fu, bye. ¡Ey! ¡Señores! Ey, ey. Ya estamos al aire, estamos en vivo, estamos volando, volando, ando, volando, bajo. Uy, oh, no cantes eso, Cheto, porque ahorita saco el tiempo, de José! Pues José es muy temprano más grande de todos, José pues Alfredo. Oiga, este... Ahora verán, ahora verán, son este cinco minutos después del hora, amigos de Houston, Texas, de la H. Hasta allá le mandamos saludo a los amigos de Dallas, Gorgor. Saludos. Saludazo, también bien bonitos que les mandamos un saludo. A mi, a mi amigo el zorro, le mando un saludo. Te amamos, zorro. A mi Tomás Rubio, un abrazo, mi barbatasca. Besos en el... Uy, Tomás. Ay, el Tommy, a mí me gustan mayores. A mí no. si gustan mayores. Se llama señores. Yo le mando un saludo a mi novia la coqueta que ya anda por darlas. Ya anda oh. la coqueta, ya anda la coqueta. Ya. Un abrazo a la coqueta con su risa cautivante y que la queremos mucho también. No, lo que menos le ve la risa, señor, no. Sí, mendigo con paso que se carga la coque. Tan chula, muchacha tan chula. Tenga su besote ahí tronado oh. Oiga, este, Saik, todo el sí. micrófono es tuyo, hijo. Don Pobre. Cheto, Man. vamos a proponer un hashtag esta mañana. Y va vale. a ser ¿Para qué se te hizo tarde? A mí se me hizo tarde para. O sea, como tarde en la vida, como ya, ya es muy tarde para yo sí, Ya es muy tarde para yo, que por ejemplo el chino se le hizo tarde para, para ser futbolista. futbolista sí, ya, para ya ser chino, locutor, ya, ya. Para... No, locutor sí es, no. y de los buenos, eh da mi chino. Así sí. es, señor, así es, <risa> bueno. no. triunfando en Los Ángeles. Trufando en los, los, los, los Ángeles. Amiga. Ay, no más. Ay no más. Ay, date cuenta? Sí. ¿Eh? Pues a mí se me hizo tarde y para rebajar ya, yo creo, ¿no? Uh, no, no, todo está a tiempo, todo está pues a no, tiempo. Todo yo todo creo bien. que todos tenemos un momento, hay un momento en la vida, un punto de quiebra, ¿verdad?, donde uno se da cuenta de que ya no se va a armar. Sí. Y a pesar de que... Eh, de, de, de, no, no, a pesar no. Y, y aunque haya muchas personas que digan, sí se puede, si lo sueñas, lo vi y que esa que, ¿verdad?, si los positivotes o se da los positivotes de Si tú puedes, nunca es tarde, para nada. Avanza y sigue adelante. Ah, hay cosas que la neta no se van a poder del, del, de bien a bien. Por ejemplo, ya es tarde para yo ser mediocampista de la Juventus. No voy a poder, pues ya no. Sí. Ya estoy viejo. Pero no, tengo no tengo las cualidades cual y ni las aptitudes para eso. Ay, si sí, hashtag no sé si me va a ir a gustar a y nos va a dar porque el médico bueno? eh, avión ahí a todos. Porque me vas a sentir mal, porque voy a estar aceptando yo una derrota. Entonces, no, ya me... pero es normal. A ver, si no voy contigo, puedes a ver si muy bravo, Wango. Mire, yo le tengo dos cosas que siempre quise o de alguna forma quisiera haber hecho, pero ya, ya es muy tarde. Una de ellas es cantar. <risa> <risa> hey, hey, no se estén ¿eh? No okay. Ahora... No se vayan a rir, señor. De verdad. Ay. A mí me hubiera gustado Ay. cantar. Dios, con esa voz. A ver, la primera, ¿cuál es? ¿Cuál era? Cantar, señor. No se rían, Hasta yo me río. A ver. Perdón, chico, ¿cuál cuál, cuál era la primera? Ser cantante. Hasta la chica Ferrari se está curando Chino, sí, pero de dónde perra, así si, si cansa Regéu No, yo soy sí. que de niño sí cantaba bonito Antes de que me esperaban No, con chaqueta de borracho Canta Regéu, vale. Pero es que acuérdense que cuando, cuando se fregó digo, la rodilla de un cáncer de si Natanael, si Natanael cano, canta que yo no canto No, nada. pero una cosa es saber cantar, otra cosa, otra cosa, otra cosa Por ejemplo, Chalino a muchos no le gusta cómo cantaba, pero Chalino no, desa no desafinaba nada. No, ya sé. I ah, pero no, pero es no. desafinado. No, a ver ya si no, sé. ¿y cuál es la, la siguiente, la otra? Y, y ¿sabe que me hubiera gustado ser? Cirujano plástico. Pero ya ahorita ponerme a estudiar, no, cuando güey, ya cuando me gradué, okay, ya me estoy muriendo. No ya no, ya, ahorita si me pongo a estudiar para cirujano, ya no, ya. ¿Por qué te llama la atención la cirugía plástica, Chino? No sé, no sé, no sé <risa> Se las hace cada rato para él solo operarse Para no pa... pa ver mujeres, eh Para no pagar <risa> Para <risa> hacérmelas yo solo oh, dice. No, pero qué bueno que tengas una cosa así No, de verdad, qué bonito que tengas Que digas tú, quería ser cirujano pero Como algo así, pues, académico La Sí, cantada, sí así, Pues sí, pues, hijo, allí Sí me sacaste de onda allí Pero los dos siento que ya ahorita, por ejemplo, no, aunque pudiera no, cantar no, no, no. Sorry, por ejemplo, la gente que vaya, tengo talento, que ya los veo rucones, digo, ah, ya, ponte, quédate, joder. No, pero es que son, pero, pero, puedes tú, todavía cantar karaoke, sí. o grabar un disco nomás para ti solo, nomás por el puro gusto. Bueno, esos son mis dos traumas que digo, no, ya, no. estoy viejo, no, ya. Ah, entonces, yo, yo, la yo, yo, yo sí acepto este, este hashtag, pero yo voy a ser el que les voy a decir que todavía se puede, ¿ok? A ver, sí. ándale, o pues. Sea, ¿sí no, no, Nos va a levantar la moral, pues. Sí, tú, ¿para qué ya se te hizo tarde ahí? ¿Para casarte? con toro, Para casarme, aquí. no, señor. Todavía tengo 37 años, a punto de cumplir 38, y todavía puedo, todavía casarme, tener hijos y una vida próspera. bellísima <risa> A ver, ¿para qué Pero te se te hizo, se me hizo tarde? Para poder, ser para poder ser bailarín, don Cheto, estoy muy toro, Ay, toro. Ay, chiquita, con ese mendigo cuerpo de bocina del grupo de rancho, mi de grupo de ranchos los grupos verdad... que van a tocar los ranchos están las bocinonas bien pesadas negras así, altos grandes cuadrados salta y chaído, mi así soy así exactamente ah, Entonces, eso, no, no. para mí se me hizo tarde para bailar porque usted sabe que es uno de los requerimientos más importantes para hacer teatro musical y pues no, no puedo justamente por eso no se va vale si no se vale sí. Si, yeah. no se ría señor no me guarde no, no, no, no me guarde es que si sí, imagínese yo ahí eh, dando los pasos pa de buré pierna <risa> Hasta la frente no, pues no. Ya no me da. ¿Y ¿Para, ¿para qué se te hizo tarde a ti? Para todo. No, no este. No el matrimonio. ¿Para qué? Ay, todavía puedo, Cheto. ¡Ah! Pues, este. Ay, Para estupidez. amar a alguien de verdad. Para enamorarte. Ya. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? Para estudiar. Ay, Nunca a regresar a la escuela <risa> a No, a la escuela. ahí sí puedes tú tramposas sí, ¿Por qué tramposas? Porque ahí sí qué? puedes, nomás es la huevonada tú y la ignorancia No sí. Cheto, es que siento Bueno ahorita que estamos en cuarentena sí tengo tiempo, pero cuando estábamos así que en época normal usted sabe que yo no tenía tiempo ni para respirar Entonces, de hecho, sí he estado considerando hacer como online clases en estos momentos que estamos en cuarentena, pero después pues, digo, y si regresamos ya a la cabina y empezamos a trabajar y el rato ahí voy a dejar todo a medias. Ok, entonces, ¿para qué ya se le hizo tarde usted? ¿Usted para qué neta así abriéndose del corazón? ¿Para qué cree que hace el le hizo tarde? No se vale sí, ¿okay? ¿ok? Nomás puede lo decir, pues, si sí, poquito era ¿eh? lo de la cantada, pero bueno. Ay, pobrecito, bebé a su carita. Tiene... Es que nunca lo imaginé que querías cantar, sí, no, nunca lo vi, se imaginado yo. que Porque no te veo yo. Como, como yo ando, canto y, canto y siempre da. Canto de latín, nada, feo. Y Pero si soy un vato que <coughs> estoy cantando todo el día, estoy cantando yo. Pero el chino nunca te he oído. Por eso se me hace muy raro. O sea, no eres un vato que llega a la cabina cantando una rola o algo así. Sí. Pero acuérdese el chito que en sus tiempos mozos él quería ser parte de de eh, no ajá. es que no puedo olvidarte, olvidarte. ni <tiene> <tiki> <tiene> un solo instante de mí solo chino solo es que no puedo olvidarte ¡No <tiene> ¡Fuera! <tiene> <tiene> de mí <Diego>. fuera. <tiene> Ay, <risa> ah, ya no voy a cantar nada. Regresamos pues con sí. el Jaista. ¿Para qué ya se le hizo tarde usted? Qué, que se le hizo no, ya, tarde? de una vez, de una Oye. vez. ¿Sí? 8:18, 5:20, 10:55. De hecho, ya tenemos varias llamadas. Don Chito, vamos sí. con María, la número uno. Ay, María, ¿cómo estás, María? ¿Cómo escuchas, noche? ¿Cómo estás, María? Buenos días, buenos días a todos. Hola, Oye, Bella. ¿Para qué crees tú? ¿Para qué sientes que ya se te hizo tarde a ti? Ay, don Cheto, hija se me hizo tarde para ser mamá. ¿Cuántos ah. años tienes, hija? 42 años. ¿Si sí te puedes aventar una chiripada. ¿Qué crees? Ay, me quería llamar a este, a ver si me echaba las cartas, este hombre que sabe, digo, ya 21 años de casada y nada, pero luego se me pasa eh. como la rana René, ya ve que dice una muchacha una vez llamó que que ella su tema, su tema, este, que siempre sacaba que ella no quería ser mamá, y luego sacó bien muchas cosas y me dice, ay, sí, cierto, que también es triste sí, para mí, Ay, oiga, pero, pues, o, ¿adote, no, le no, no, consideran la adopción? Ay, don Cheto, este, pues, yo quisiera sentir en mi pancita, pues, allí, pues. No, hermoso. Ay, hermoso. Ya me hizo sentir mal a mí, ya, pues. Sí, a pues, veces, yo también quisiera, pues, qué no, usted Ay, sí, sí. no señor <risa> oiga no, cheto me, me escribió aquí Eugenio y algo similar eso fue un hombre dice a mí para tener hijos dice porque de chico me casé con una mejor una mujer mayor y creo que ahí perdí mi tiempo y, Entonces, también los ella, hombres eh, eh, eh, eh, eh, para qué estar para qué? para tener hijos dice que él se casó muy joven con una mayor que él sí. y obviamente duró muchos años y pues ya no pudo pero los hombres, no será el esposo de María. María pero los hombres pueden, el parque del hombre y no se caen, no se, no, sigue teniendo pero, agua. Pero, Don Cheto, ¿está de acuerdo que también llegas a una edad como hombre que a lo mejor ya ni tienes energía para andar lidiando con chiquillos? O sea, los vas a hacer pero, pero vas a decir, con well, la neta yo no voy a tener paciencia, ni la energía para andar detrás de un niño de dos años tú ya teniendo tus cincuenta y pico ya raspando sesenta, ¿está de acuerdo? Sí. Pues ya imagínese, ya va a andar a su edad de usted imagínese con uno apenas graduándose de high school, está ¡Ah, canijo. Vamos con ¿Vamos? Joel en la dos Don Cheto. Joel, ¿cómo está Joel? ¿Cómo está Don Cheto? ¿Para qué clase te ti su tarde, Joel, la mera neta? Para ser, para ser policía. ¿Cuántos años tienes? Yo ya voy a cumplir 40, Don Cheto, pero yo estoy yo soy al revés a la otra señora. Yo me yo primero empecé a tener muchos chiquillos y ya después pues tuve que ponerme a trabajar para criarlos. Usaste y seguridad en una marqueta. Se sienten policías. Y que no más traen ahí su spray, ¿va? y es sí, todo. Eh, eh, eh, eh, eh, El carrito limpio es el otro. Okay. No, pues sí, es que sí, necesitas ir a la. chica Es que sí, te quito si después. No, es pero que... si 40 años para ser policía, sí, ya valió, ¿no? Sí. Eh, porque que... tienes que ir a, porque es cosa académica. Tú es como el chino, quiere ser este cirujano. Pues tiene que ir a la escuela y tiene que ser. Pues, claro, pues, prácticas. No sé cuánto sea, pero. 10 desde, años. 10, 10 años, no, pues de aquí a que esté el cirujano va a tener 55, chino. No, 50, 50, 50. 50. Pues puede ser un buen cirujano a los 50. No, a los 50 me va a temblar ya las manos para meter. No, ya no. Ya. <risa> la, temblorina <risa> la temblorina ahí la madre, la la Quiero un no. que me arregle la nariz, la pone en la frente y la nariz así, la señora, como unicornio y, y todo, así, todo chueco, y chino <risa> ah. Oiga, yo esta me la mandó Juan Pablo García en Insta, dice Gisela, a mí se me hizo tarde para intentar algo en la música, dice, toda la gente que me ha escuchado me lo dicen y hasta escribo algunas canciones, no digo que sea muy bueno, pero me faltó buscar una oportunidad. Ay, Juan Pablo A ver, ahí está, en el teléfono, Víctor pero, pero es que lo de la música es relativo Por ejemplo, okay. tú puedes, a ti te puede encantar la música Y no tienes necesariamente que buscar el éxito en la música claro, claro, si tú puedes cantar es tu en tu casa Comprarte un karaoke perrón con luces y todo ahí con luces y todo Micrófonos perros yo, Mi amigo Rigo, tengo un amigo Rigoberto Él le gusta mucho cantar, canta refeo. Pero eso es lo de menos. Yeah. Él, él compró con, cuando le fue bien unas bocinas de la mejor y unos micrófonos que ni el Buki trae. A poco sí, viejo. Porque le gusta cantar, aunque canta refeo. Saludos a Rigo. Eh. Este. Pero él le gusta la cantada y, y no no busca pegar y no busca estar en los grandes carteleras. y no. no es aficionado pues. Ajá. Entonces que el compa que lo haga por por el por la por el gusto que te da a ti. Y aventarte una buena rola. Es que estamos confundiendo, don Cheto, además, pasión con fama. No es lo mismo. Si es tu pasión, lo vas a seguir aunque no pase nada. Pues sí. O a lo mejor él puede decir para ser famoso. Pero no también Cantán. para ser exitoso, no necesariamente por famoso. O sea, para ser ex exitoso a lo mejor en esa cosa que te apasiona. Ya me motivó. Voy a, ¿A seguir mí? con mi sueño de cantar. Ay, no, no, no, no. No, y no, ti, no ¡Chino! Hoy quiero que sepas que yo te quiero apadrinar, hijo. Que yo quiero echarme a, a mi, a mi, cuestas los gastos para que tú lo logres, pero quiero saber si tienes madera. Cántate la de Aquel Día TV, la de Nicky Yan. Venga, venga. no este es tu, tu, tu, tu. si lo haces bien, yo, aunque venda todo lo que tenga, apoyo tu carrera. Venga, ah, Chino. Chiniki Minash. Chiniki si, Yan. Ah, Canta minash. así: el Día TV y tu energía sentin. Desde eso no te quiero Lejos de mí Seguiendo es No, no No, sí, no, no, no, sí, madre, sí, no. Sí, no Te compro un bisturí Sí, el, el otro, hijo sí, Por favor Tu green card es más falsa que Don Cheto Cuando dice que está a dieta Deja que la abogada De inmigración te ayude En Don Cheto al aire ocho minutos después de la hora completamente en vivo Don Cheto al aire desde pues nuestras respectivas casas no, y tú... ahora se llegó el momento de la abogada de inmigración Nancy guarderas que bueno pues ya está más que lista para responder todas sus preguntas el número en cabina es el ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco Don Cheto espero que tengas. No, no, una no, no, no, hay, de no, hay, esa... no hay. Sí, sí, sí, hay. De esas que oh, enamoran. Oh, no, se la voy a guardar para el final, pues, para la abogada al final, Por al sí. final pues, le, le, le voy a decir una frase muy bonita pues. A cerrar con broche de oro Ya se armó, pues, la machaca Abogada, ¿Abogada Nancy. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Feliz jueves, lista para las preguntitas de nuestra comunidad y también tengo un poco de noticia, ¿se las puedo dar? Claro. Claro. ¿verdad? Ok, pues ayer anunció el servicio de inmigración, que de verdad ya estamos viendo la luz, todo se está reabriendo, incluso inmigración. Entonces, a partir de ayer mencionaron que en una semanita ya reabren las oficinas de inmigración. Ahora, ¿se va a ver completamente diferente las cosas? Obviamente, vamos a empezar primero con las entrevistas de asilo. Dicen que un oficial va a estar en un cuarto mientras que el solicitante está en otro y se están hablando por video para que no se acerquen uno al otro. También las ceremonias de naturalización ya las hemos visto en otros estados, uh, en ciertos estados, pero no todos. Pero imagínese, Don Cheto, vamos a decir combo number three, porque lo están haciendo como autoservicio, como una comida rápida en drive through Y es un poco triste porque la realidad es que esperar tanto tiempo para esa ceremonia y ahora lo están haciendo por carro. Ahora, no estoy diciendo que todas van a ser así, pero para las personas que puedan ir en, en persona anteriormente ah. veíamos en la en el centro, you know, El convention center, por ejemplo, miles ah, sí, de claro. personas, ¿verdad? Ahora ya no vamos a ver eso, entonces van a ser muchas muchos menos personas presentes en cada ceremonia, que quiere decir. Que todo se va a tardar más tiempo para llegar a, esa, a esas y... entrevistas. Entonces, primero van a reprogramar las que ya estaban listas, ya estaban listos para hacer el juramento, pero todo, para todo lo que tenga que ver en persona. Van a necesitar cubre uh, uh, faciales, cubiertas faciales, ¿verdad? Uh, van a tener uh -huh. todo el... el los sanitizers, no pueden llegar a sus... Uh, citas más de 15 minutos antes y anteriormente llegábamos una hora antes para estar seguros que llegaríamos a tiempo pero Ajá. ya no dejan y incluso hasta le están pidiendo a las personas que traigan sus propias plumas en negro o azul, para no estar tocando las plumas de cada persona. Entonces, ah, se va a dar diferente, pues si no pero por lo vos. menos hay luz, ¿verdad? Estamos viendo en una semana, ya se está reabriendo todo. Ahí lo tienes. Oiga, abogada, quiero salgo ¿Sí? una pregunta de Rosy. Eh, sí, la claro. primera la pregunta es, la primera, eh, el año que tengo tengo que renovar mi residencia, ¿qué papeles tengo que tener? Pregunta Rosy. Lo para una renovación de residencia, lo único va a ser copias de su tarjeta de residencia y obviamente llenar el formulario. Pero eso es todo, no tiene que entregar nada para renovar un una tarjeta de residencia. Esa es la buena noticia. Pero lo que sí digo es que si hay dudas de que, vamos a decir que tienen arrestos o antes de recibir su residencia, tal vez no dijeron algo, mejor pedir las joyas o el historial criminal, para revisar que todo está bien desde el principio, porque va a ser el mismo archivo que van a reabrir para renovar. Más que todo lo okay. hacen con, con la, el, la entrevista de Ciudadanía, pero para renovar no hacen tanto, pero obviamente quieren revisar con un abogado para renovarlo. Okay. La otra es, si puede arreglarle a un, al esposo que hace 11 años lo agarraron con una menor de edad tom tomando en el, manejando, tomando y... tomado Ah, ok entonces la, la menor está en el carro simplemente y entonces sí, la en menor inglés estaba se en llama el carro. Ok, me imagino que es endangerment de un niño so, en, en, en dañar a un joven ¿verdad? Pues Pero tendríamos peligro, que pedir los, los archivos de la corte criminal para ver exactamente los códigos penales Porque igual, siempre doy esa, este ejemplo. Alguien me puede decir, me arrestaron por violencia doméstica, un ejemplo. Pero hay diferentes códigos. Eh, eh, aquí en California, el 273 va a ser mucho más grave que el, el Código Penal 243. Entonces tengo que analizar, pero normalmente ese daño al niño, yo creo que va a poder arreglar, pero tenemos que revisarlo 100% antes de, de empezar, E iniciar y someter con inmigración vamos a revisarlo todo con esos detalles que necesito bueno, hay solución mientras tanto tenemos a Carlos en la número uno, don Cheto. Carlos, ¿cómo estamos? Carlos Pregúntale a la abogada de inmigración Nancy Guarderas hola, buenos días don Cheto. saludos desde Tulsa, Claforma. Y saludos al chino, mi ídolo saludotes ¡Saludote, ¡saludote, compa, saludotes viejón Este, Don Cheto, bueno, le quería hacer la pregunta a la abogada de inmigración. Yo tengo un caso de inmigración ahorita y este, a, el día de ayer me llegó un email de la NBC Visa que quieren cerrar mi caso porque la abogada mía no se ha contactado con ellos y no sé qué podría hacer al respecto. Cambiar eh, abogado. Carlos, lo. lo primerito que tiene que hacer es contestar ese correo electrónico al MDC, National Visa Center. Este es un trámite que donde vas a salir a una cita consular. Y la obligación del abogado o el cliente, verdad, más el abogado si tiene, es que se tiene que comunicar con el Centro de Visas Nacional cada año. Y no deben de pasar ese año. Si ya mandaron esa carta que quieren cancelar, Tienen que el abogado usted comunicarse con ellos diciendo no, yo no quiero cancelar, quiero seguir, no estoy listo, pero por favor mantengan el caso abierto. Cada año deben de programar para comunicarse y eso pues ahí falló el, el, el o el abogado, pero todavía hay solución, pero inmediatamente comunicarse con ellos. Ok. Mientras tanto tenemos a Federico en la número 3 con una pregunta sobre la ciudadanía. Buenos días, Adiós, Federico. Y Fede, ¿Cómo estamos, Fede? Oh, buenos días. Uh, eh, gracias. Eh, buenos días, don Cheto, Buenos días a toda la buenos gente de la, de la cabina. Mi pregunta es la siguiente, abogada. Mi pregunta es la siguiente, abogada. Yo aproximadamente hace cuatro años sometí eh, la aplicación N-400 para la ciudadanía. Se demoraron tanto tiempo con mi insistencia llamando por teléfono. Uh -huh. Eh, uh -huh. acabo de recibir la semana pasada eh, una decisión que es un denado, o sea, me, me uh -huh. rechazaron la, la petición de la ciudadanía ahora, uh -huh. eh, a mí se me venció la, la residencia okay. eh, yo no tengo residencia debido a que se demoraron tanto tiempo y mi residencia se venció el, en, en 2019, del año pasado el okay. último stamp que me dieron en el pasaporte para extender la ciudadanía, la, la residencia por seis meses, se me acaba de vencer el día seis de mayo y no me pudieron dar otra okay. porque la oficina estaba cerrada. ¿Cuál es mi estatus en este momento? ¿Cómo me encuentro? ¿Y si yo debería aplicar de nuevo para la, la ciudadanía o debería pelear por ese eh, o por, por lo que por la. Decisión uh -huh. okay. Número uno, Federico, tú sigues siendo un residente permanente, simplemente porque se te venció la tarjeta de residencia, no quiere decir que no eres residente permanente. El único modo de perder eso es uno firmar un documento diciendo que está abandonando o que te pongan en procedimiento de deportación, ver a un juez de inmigración y él quitarle la residencia. Entonces, aunque no tengas pruebas, tú sigues siendo un residente permanente. Ahora, lo de la, la negación de la ciudadanía, tiene solamente 30 días normalmente para entregar una apelación, pero yo no te puedo decir eso hasta revisar la decisión y basarlo en la ley, qué son las razones con detalle, y obviamente es una consulta. Traer esa notificación y ya le, le podemos guiar si se puede o no. El, el beneficio ahorita es que el Servicio de Inmigración uh, amplió el tiempo de poder apelar por el coronavirus. Entonces, normalmente son 30 días, agregaron 60 días en ciertos casos y otros 30 días en, en otros. Entonces, tenemos que ver la notificación, no se le vaya a pasar ese tiempo antes de hacer una consulta inmediatamente, pero lo peor sería, en estos momentos yo creo que debes de renovar la tarjeta de residencia. Eso sí, 100%, okay. mientras que, que decidas cómo apelar o aplicar de nuevo. Mínimo, se la tarjeta. Abogada, no, no, no, no, no. rápidamente me mandaron esta eh, esta por el Instagram. Dice, le puedes preguntar a la abogada qué pasa con las personas que tenemos parole. Yo entré en octubre del año pasado y me dieron parole. Eh, ¿Me podría mm -hmm. explicar en qué me beneficia o para qué me sirve? Dice que ella entró pidiendo asilo y que le dieron ese okay. papel a ella y a su hija y ella se encuentra en Nueva York. Ah, okay. Cuando alguien pide asilo después de, de pasar la entrevista de, de miedo creíble, entonces les dan un parole, es como una entrada, vamos a decir una entrada, simplemente para seguir el caso de asilo en frente de un juez pero no están detenidos. Esa es la, la buena noticia. Pero mientras tanto, tienen que ir a sus cortes de deportación. Pero el parole es simplemente que entró legalmente y que tiene un caso pendiente. Eso es todo. Eso es lo que tienen que... Con ese tipo de parole. Hay diferentes okay. clases de parole, pero ese tipo. Okay. Sí, por ejemplo, ah, okay. abogada, a mí me mandan que dice, oye, eh, yo tengo el adjustment of status. A mi esposa le acaban de aprobar el, el advance parole, que sí es seguro okay. salir del país con él. Ella en ¿El más Parol? ¿Puede Ajá. salir con alguien con el Lavas Parol fuera del país? Sí puede. Ese es el, el permiso donde alguien pide y porque tiene el ajuste pendiente, el Advanced Pro pide uno salir y reentrar legalmente, pero solo les dan normalmente 90 días. Imagínense las personas que salieron y de repente por el coronavirus se quedaron afuera. Normalmente, si quedan afuera más de 90 días, ya no, ya se pierde el ajuste de estatus, esa es la aplicación de residencia. Yo me imagino que van a haber excepciones en este momento, pero sí, esa es la razón de pedir el advance Call, es poder salir. Ahora, si alguien ha estado aquí más de un año ilegal, supuestamente esto los deja salir sin acumular ese castigo de 10 años y reentrar. Pero mucho cuidado en viajar en estos momentos, porque si se quedan afuera más de tiempo, pierden el trámite completo. ¿Ok? Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a la Liga Defensora, que nos hace el favor de prestarnos a sus especialistas. Y el número de la Liga Defensora, abogada. Gracias, Don Cheto. Siempre es un placer. El número es 800-333-3676. 1-800-333-3676 y en Instagram arroba, defensora. Frase. frase. Bueno, pues ya nos despedimos. Frase. No, no, no, no, frase, señor. No sé, usted dice. Abogada, sí. ¿quiere una frase? frase? Sí. Me encantaría una frase. okay Ahí le voy una frase. Espéreme, eh, deje pensar una. Um... <risa> en, en la vida hay cosas que son para ver. y cosas para sentir. Y yo quiero que todas las cosas que son para sentir sean contigo. Ay, Don Cheto, qué lindo, tan Ay. romántico. ¿Dónde tanda? se la robó para agarrar una ahí? No me la robé, ¿estás bien? Tú me vitis, tú me vitis. ¿Cómo me salió? <risa> me viste. No vitis, señor. Abogada, muchas gracias, Liga Defensora. ¿Cuál es el número una vez más? <risa> claro, ochocientos okay. tres, 3676 803 33 3676 1 8003 La abogada 1 8003 33 3676 Yo soy el, el profesor de girafal, si es doña Florinda, porque sí. le hasta suspira, pero pues así las traigo. Si quiere dice? usted, amigo radio escucha o mujer radio escucha, que vuelva el casonado de Michoacán cuando sí. yo, yo, yo pueda decirle sí, una de estas frases. Que vuelva. Que bueno eh, ser que, que vuelva. Mire, don Chito, usted puede salvar relaciones. Puede comenzar nuevas relaciones, especialmente educando a toda la juventud del 2020 Les cuento un secreto, les cuento un secreto que no debería contarlo. A ¿No? ver, échale. Pero a mí me mandan muchos camaradas mensaje que les, que les escriba algo para sus novias. Usted es como Cirano de Bergerac. No, no, soy no. Como, no, no, no, no los queme. No los sabes que... quién es Cirano no, de Bergerac. No, no los voy a sí. quemar. Un arizón. Este... Eh, Cirano de Vergara Nathana Nathan. Este Y me, y me Eh, quiero decirle algo a mi ruca Y ya le escribo algo bien Perrón, ¿no? Si yo soy Soy Ghost Rider yo. Sí, pues Cirano de era Ghost Rider Escribía los Los mensajes para otros Cirano, pues Cirano Pues, sí, Cirano Y si decimos Y si ya le cambiamos mejor En lugar de Don Cheto al aire Don sí. Cirano al aire Don Cirano de Vergara ¿Verdad? <risa> Oiga, por cierto, sí, el no. Jueves de Misterio al regresar, ¿eh? No me oh. lo le digas, ¿Les cuento algo? Yo nací, yo estoy capacitado para aguantar eh. cualquier tipo de presión sobre mí. Encomiéndese al santo de su devoción y ponga mucha atención, porque el Jueves de Misterio ya llegó. Se cancela el Jueves de Misterio, continuamos con claro el... ¡No, de no, no, no, no, de... ¡Ah! no. Pues se me dejan ir encima, mami! ¿Cómo está, familia? ¡Buenos días! En ah, los Dios controles, hijo. la es chica brondo. Ferrari, que ella es el eh. misterio, el misterio más grande que tenemos, de por qué no se peina, es el gran misterio. <risa> ¿Cuándo va a subir foto de la chica la Ferrari para, la para que la conozcan? Peíname la chica Ferrari, no noya, noya. Oiga, o sea, es un chongo ahí, medio como de mamá de quinceañera allí. ¿no? <risa> Oiga, ¿cuándo la vas a subir a las redes para que la gente la conozca? No, no, no, es nuestro secreto, mejor guardado, chino. Siempre me preguntan, manda una foto, ándale, ándale, ándale. Tú eras nuestra arma mejor guardada, chino, pero resultó pues que se desembó. Es un que se vao, este, se De esos cuentos bó. que... no. Al chino nos lo vendieron como locutor con 15 años de experiencia y pues... <risa> cuando perras <risa> Pues ah. Oye, entonces, ahora sí vamos a lo importante Jueves de Misterio Jueves de Misterio cómo se la vendieron? No, Ay, no, Ysá, no, él no ella, se la ella no, llegó aquí, ella no llegó aquí por ningún tipo de mentira. Ella, no. Ella, ella era, yo la vi cuando me dio probaditas de queso en mexicano. Y dije, esta muchacha. Algo trae. Es que le caí, bien a do, le caí bien a Don Cheto cuando le di las probaditas porque me dijo ¿Me puedes dar dos más? Y le dije, bueno, pero venga cheque que no venga mi jefe. Que... Y ya como que de ahí le caí bien porque le hice paro al viejón. <risa> de podemos decir, como Giselle le dio las probaditas a Don Cheto, entró a trabajar con él. <risa> <risa> y dije, ándale, ándale. las probaditas. De queso. Pero aclara de queso, ¿eh? Porque al rato piensan mal. Panela. Eh, hey ya señor! Y el Saí no, te que le Panela y el y que era que le... no, ahora era, era de, de los altos, fresco de los altos, no recuerdo. ¿Le dio probaditos en Panela? ¡Ay, ya a, está, a ya. Ahí, eh, ahí me lo pusieron a. ¡Huevo, hijo! ¿Para qué te mentiras? <risa> <risa> Hasta por... a ahí me lo pusieron a fuerzas. Hoy les quiero contar una historia de terror, chica Ferrari. Ya está lista tú, ya está todo bien, hija. Quiero contarles una historia de terror, o de, de misterio, ¿verdad? Una. una, una, una una eh, historia de esas reales que son las la realidad supera la ficción también en la vida diaria en la vida cotidiana y también en, en las cosas de paranormal yo quiero contarles la historia de una mujer que se encuentra sin ella saber con un espíritu con un ente aparentemente inofensivo de esas cosas inexplicables inesperadas Hoy les platico la historia de la hija de la tortillera. Y se las cuento al regresar de la canción. Chica Ferrer. Bienvenidos al Jueves de Misterio. 12 minutos después de la hora. Hoy les voy a contar una historia paranormal. De las historias donde la realidad supera. La ficción. La historia comienza con una señora, una señora ama de casa en una ciudad pequeña, un pueblo grande, ciudad pequeña, en un país. Esta señora tenía a sus hijos que iban a la escuela su esposo que trabajaba, herrero de profesión, hacían puertas y canceles y cositas así, tenía una pequeña herrería, y la señora se dedicaba pues, a las labores del hogar, cuidar a los chiquillos cuando llegaban de la escuela, tenerle su comida calientita, su ropa limpia, y esa era la vida de una señora, una vida normal. La vida de ella, de la señora María, transcurría con esta normalidad, La normalidad tan bella que es la normalidad, aunque a veces nos empeñemos porque sucedan cosas extraordinarias, ¿verdad? pero la no, hay, no hay como la normalidad. Un día regresaba del mercado, traía las cosas para cocinar, era aproximadamente entre las once y media y las doce del mediodía. Regresaba María del supermercado, del mercado del pueblo, donde traía la verdura el pollo y unos, unos, unos virotis porque a su esposo le gustaba mucho comer con pan. Igual que yo, pues, muy panero el amigo. Cuando llegó a su casa miró que en la banqueta estaba una niña de seis años, una niña con un vestido rosa sentada en la banqueta de su casa, una niña que ella no conoció, no se le hacía como de los vecinos. Llega la señora a la puerta de su casa y cuando saca la llave para abrirla, la niña se le queda viendo. Y era una niña bonita, era una niña que no estaba sucia ni nada por el estilo. Entonces la señora le dice, ¿quieres un virote, hija? Y la niña le mueve la cabecita diciendo que sí. Doña María que traía birotes para la familia, le dio uno. La niña no dijo gracias, nada más hizo un ademán con la cabeza. Se paró y se fue caminando por la calle. Nada del otro mundo. Una niña que andaba por ahí, por la calle de Doña María. Doña María se metió, hizo sus labores y toda la cosa. Pasaron los días, dos o tres días, y mientras miraba por la ventana volvió a ver que en la, en la banqueta de enfrente de su casa volvió a ver a la niña, la niña del vestido, del vestido rosa. Doña María dice esta niña, pues, ¿quién será? Le empieza a entrar la curiosidad. Pues, ¿quién será, pues, esa niña? Pues, si de los vecinos de aquí no es. ¿Será de algún, algún familiar que viene de y visita y la niña se sale a caminar o por aquí, por la calle? Siguió haciendo su quehacer y al volverse a asomar por la ventana a los 15, 20 minutos, seguía estando la niña en el mismo lugar. Ya es cuando se le hizo raro porque dice, pues, quiere decir que tiene 20 minutos ahí sentada. Entonces doña María abre la puerta y le dice, quiere taco, cuija Y la niña mueve la cabecita diciendo que sí. Doña María le saca otra vez un virote con chilaquilis, una torta de, de chilaquilis que habían almorzado en la mañana ellos. Y se lo da a la niña con, envuelto en una servilleta. La niña le dice gracias con la voz. Gracias, una voz dulce de la niña de seis años. Y se va con su torta de chilaquilis. Volvieron a pasar los días y era una nona tarde, una tarde de lluvia, una tarde de tormenta, se soltó un aguacerazo, un aguacerazo, pero de esos fuertes, se escuchaban los truenones en el cielo y la lluvia que no dejaba de caer, pues qué aguaceros dice doña María que se encontraba solo en su casa, su esposo trabajando, sus hijos en la escuela, ¿Qué aguacero este Y se asoma a la ventana, pues a ver eh, las corrientes de agua y el aguacero que estaba cayendo. Y que va viendo en la puerta de su casa a la niña del vestido rosa empapándose bajo la tormenta. Hija, no estés ahí, le dice, pásate, ¿te quieres pasar? Y la niña empapada de agua le dice que sí. Ven, pásate, ándale, mira qué empapada andas. Y le trajo una toalla, le trae una toalla y se la, la envuelve a la niña alrededor. Y doña María le dice, oye, hija, ¿y tú tienes mamá? La niña le dice que sí. Sí. Sí tiene mamá. ¿Quién es tu mamá? Le dice doña María a la, a la pequeña. La pequeña se le queda viendo con unos ojos... Unos ojos grandes que tenía la niña Era de esas niñas con los ojos bonitos, gigantes Pero tristes, se le notaba una tristeza en sus ojos a la niña ¿Quién es tu mamá? La niña le contesta a doña María La señora que, que trabaja en la tortillería La tortillería, o la señora de la tortillería es tu mamá Y doña María empezó a pensar, bueno, ¿cuál tortillería será? ¿La tortillería cuál será? Y le dice, ¿De, de, ¿la tortillería cuál tortillería? Porque pues el, la ciudad era pequeña, el, pues era pequeña, pero había más de una tortillería. ¿De cuál tortillería? La niña no responde. entonces doña María empieza a decir, a ver, ¿cuántas tortillerías hay aquí? ¿Tres, cuatro? Y le empieza a decir, ¿la de la 20 de noviembre? Y la niña dice, sí, esa. ¡Ah! Le atiné a la primera. ¿Cómo se llama tu mamá? Chona, le dicen. Chona, dice la niña. Ok. Entonces tu mamá trabaja en la tortillería de la 20. Sí. Pues aquí espérame en la casa, ¿eh? ¿Me esperas aquí? Sí, te prendo la televisión. Y la niña movió la cabeza. Siéntate, ándale. Siéntate aquí, ahorita vengo. Se asoma la ventana y dejó, y seguía lloviendo, pero ya no fuerte, y hace ya, ya nada más un chispeandito. Agarra su parado, se le dice, ahorita vengo, hija, eh no te vayas ahí. Y doña María se empieza a caminar las cuatro cuadras y media que, que donde estaba la, la, la tortillería de la 20. la calle 20 de noviembre. Cuando llega ella a la tortillería, le dice a una despachadora, oiga, aquí trabaja Chona, yo soy, le dice la señora. Chona era una señora joven, pero ya con canas. Tenían algunos 40 años, yo creo. Delgada ella, morena. Y le dice, oiga, es que hay en la casa una niña que dice, ¿Y usted es su mamá? Y pues está ahí en la casa porque estaba lloviendo muy fuerte y no me la quise y traer porque está empapada. La señora Chona pela los ojos y dice, ¿Es mi hija? ¿Es mi hija? Sí, es su hija, es su hija, es su hija, dice que usted es su mamá mi hija mi hija murió hace un año ahogada ¿cómo le dice doña María? Sí, mi única hija que tengo murió ahogada en, una, en la pila de la casa en la pila del agua no oiga pues allí está en mi casa ya la he visto varias veces y allí está ahorita en la sala está esperándola no hombre, pues aquí avienta el mandil de la tortillería Y ahí van las dos señoras rumbo a la casa de Doña María Chona con una desesperación Queriendo ver a su hija Y la otra mujer le contándole Doña María Pues yo te, le contó las dos veces anteriores que la había visto Que le había dado de comer Y le empezó a describir Es una niña de pelo cortito con los ojos altones, ojo, ojos saltones Se le ve triste, es mi hija Es mi hija Rosa. Se me ahogó en una pila. Había un pescadito dentro y ella quería agarrar un pescadito que había traído sus hermanos y ella por quería agarrar se cayó. Yo nunca supe nada. Y ahí murió ahogada. Cuando llegué a la pila que la empecé a llamar y gritar y no, y no contestaba y me acerqué. Ahí la miré flotando con su vestidito rosa. Pues ese vestido es el que trae puesto. Llegan corriendo las dos señoras. Abren la puerta de la casa. Y lo único que encuentran es la toalla húmeda en el sillón. Doña Chona, la madre, empieza a llorar. Empieza a llorar diciendo que era su hija. Doña Mari se queda congelada de lo que acababa de pasar. Las señoras se quedan ahí un rato platicando tratando de asimilar el suceso que acababan de vivir hasta que por fin doña Chona regresa a su trabajo en la tortillería como empleada, que no era de ella la tortillería ella nomás, creo que era de una prima o algo así y doña Mari se queda, espera al esposo llegan el esposo, los hijos de la escuela les platica y los días pasan a la semana y media de este suceso doña Mari Vuelve a ver a la niña Fuera de su casa Doña María Que ya sabe que la niña Que la niña es un fantasma claro muerta Abre la puerta Y le llama Y le dice por su nombre Rosita Tú eres Rosita, ¿verdad? Y la niña le mueve la cabeza ¿Sí? Diciendo que sí Y le dice, ven La niña camina Cruza la pequeña calle Se para enfrente, a metro y medio de la señora María, y le dice: Doña María, Rosita, tú estás muerta, ¿verdad? Rosita se le queda viendo con sus ojos saltones, con una mirada extraña, triste, y le contesta. Sí. Treinta minutos después de la hora, hijo, prepárense todos los inquilinos en Los Ángeles, porque ya podrán recibir ayuda para pagar la renta. ¿Dónde me apunto? <ríe> Oficial. Oigan, pues dicen que miles de inquilinos, obviamente aquí en, los, en la ciudad de Los Ángeles, que han visto sus ingresos reducidos por esta pandemia, pues ya van a tener asistencia para pagar su renta. Dicen que va a haber un fondo de más de 100 millones de dólares que ya fueron aprobados el día de ayer por el Consejo Municipal, donde también va a auxiliar a los dueños de propiedades. Según el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, pues este fondo de alivio económico para inquilinos y también propietarios es el programa de asistencia más grande en todo el país. Las solicitudes serán aceptadas a partir del mes de julio en Internet y en los centros comunitarios. Así que bueno, finalmente al menos una nueva buena noticia están aportando. Esto es obviamente a los inquilinos en Los Ángeles. Mm. Que vamos a ser honestos, Nachito, muchos estados han estado reabriendo y todo el rollo, ciudades también aquí de California, pero Los Ángeles, pues todavía vamos un poquito no retrasados. No sé, es que todo depende en el nivel de casos que haya. Hubo algunos claro. estados que nunca les pegó coronavirus, que nunca tuvieron casos registrados. Sí, nada. Entonces, también tenemos que ver que no, pues que no, no son las mismas medidas, ¿verdad? No, no son claro. Las mismas medidas. Pero ¿sabe, ayuda? ¿sabe también que es lo, bueno, no, no quiero ser negativo, igual ay, que... De, yes, ay, sí, ay, sí, dejar, no? Dejar, por favor. Dejar de ser sí, sí, la... Pero es que salió la ayuda que, económica de que te daban 500 o mil dólares. Oiga, se saturó, era más de un millón de llamadas y solamente tenían como para ayudar a ciento mil personas, por decirlo así, un ejemplo. Y reciben un millón, entonces aquí imagínense, todos van a quedar a aplicar para, la, para que les paguen la renta. Pues claro, pero va a haber un poco más de orden porque va a ser por medio del Internet. Si estás hablando de que la gente está llamando por teléfono, pues obviamente no va a ser. Yo estaría abriendo. Y Oiga, no va a dar nada. Oiga, está como el, el meme Cuando que ya me encontró. <risa> Oiga, señor Donald Trump. Andan unas abejas aquí en la yarda muy misteriosas. No va a dar nada por ellas. <risa> Así te Correcto. Donald Trump! Hay, hay muchos esquelis aquí en la casa. No dan nada por esquelis. ¿Qué son ¿Qué ¿Es Son es skeletons. Las hormiguitas negras chiquititas. Ah. Ah. ah. Ahorita en el calor, ¿cómo sí. sale malo, güey? Eh, no puede dejar uno nada porque ahí está luego, luego. Luego, luego, atacan. Así han Hay dado una invasión aquí entusiasmo. de esquelet. A mí ya me invadieron, oiga, hablando de. Pero ustedes se ¿sí le sin skeletons o no? Hormigas. Hormigas. No. As asquilines, nosotros decimos. Asquilera, asquilines, o qué ¿cómo? Pues Ajá. ya ves, cada tribu le dice diferente. tatanca. <risa> Búfalo. Búfalo. <risa> cómo le dice a las hormigas negras ahí? Novios. <risa> oh, <risa> oh, <risa> no. ¿Cómo decían los hormigotas que ven ahí en su rancho, cheto, que lo no sabemos? Chancharras, como... pues, los mochuamos que le dicen Chancharras. Eh, pues, eh. Hormigotas. Cuando voy a ir a ver a mi chancharro, a mi chancharro ¿no? bueno, pues ay, a ver si nos dan la felicidad para pagar la renta. No me, pues si no lo cupo, no hay que andar pidi pidi. me dejen la gente que sí ocupa. Lo digo porque ¿sí no vale, porque tú todo, todo has pedido, Vato. Todo, no, porque... todo has pedido, todo, hasta, hasta el lonche y todavía vas a agarrar a la escuela. No, ahorita no, sí, antes, cuando estaba haciendo el informativo, sí, me lanzaba por mi lonche Walterero. Ah, bueno, mire, es que he descubierto dos cosas. A los niños no les gusta el desayuno de la escuela. Llego con las bolsas y, ay, no, ya lo he probado, eso no me gusta. Ay, ya lo he probado, ese... nada, nah, les gusta. Digo, mmm. dice, por eso no comemos en la escuela. Y yo, así de, no se darán cuenta las escuelas que lo que dan de comer a los niños no les Es gusta. que tus morros así crecieron como los de, pues, pero te imaginas, uno quejó la escuela en México. No, hombre, yo me no, la bolsa me con, la iba con una virototi, güey, ahí con frijoles y ya bien gustoso. <ríe> no. Ay, sí, es cierto los Al... que más dinero tenían se llevaban uno de huevo un virótico con huevo, <risa> con huevo. ¿Y ya aquí? los ricos ricos ya sí riquísimos hijos de Carlos Slim una sí. torta de huevo con jamón con jamón ya ese ya era era ya cuando sí era los billete. hijos, ya los hijos ya de Bill Gates sí. un sándwich de jamón ah, y así a machín poco de... Sí, pues. No. Bueno. Tú comer un sándwich de jamón, hombre, era porque había dinero o algo pagaron tenías con queso las goles? No, o sea, ahí sí se ve que te iba con Por sándwichito de jamón, vea, mija. Claro, don yo <risa> llevaba torta de jamón todos los días. <risa> es que tú, si esta fuera la vecindad, tú serías ñoño. Chino Kiko. ¿Y yo? El ¿Usted? ¿Y yo? Tú la Popi, Tú la prima popis. De ñoño, prima mm. de ñoño. Ay, sí. Bien, ya. Sí, sí, voy a querer. Yeah. Bueno, ahorita regresamos con Ingrid Lasper, que tiene muchas noticias sobre el narco en México. Nos va a decir todo lo que pasa por allá al regresar de la... Can... no, corte y comercial de ¿eh, Ferrari. Sí. corti y comercial sea. Eh, vámonos con la bella Ingrid Lasper, con noticias del Terry. Mucho narcotráfico. hoy. Ingrid, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, buenos si días, no don pues es que mientras todos estamos aislados y la cuarentena y haciendo este videollamadas y el Zoom y todo este numerito pues el cártel no descansa, los cárteles están hoy por hoy en la frontera, don Cheto, creo que el principal problema ahora no está siendo la migración, sino precisamente esta disputa que está existiendo entre eh, dos cárteles muy importantes, el cártel del noreste y el cártel del Golfo, por el control de la frontera norte. Todo esto, por supuesto, ha dejado como resultado pues que haya habido bastantes enfrentamientos armados, Eh, carros incendiados, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, el día de ayer a las 11 horas, militares arribaron a un sitio donde había dos camionetas incineradas con gran cantidad de cartuchos percutidos de diferentes calibres. Esto en un enfrentamiento que se dio entre los dos. Por otro lado, también de otro enfrentamiento, en la carretera se localizó otro vehículo también consumido con el fuego, pero dentro el cadáver de dos personas calcinadas que aparentemente también, pues habían sido eh, reclutados por el cártel del noreste, y el cártel del Golfo bueno, pues les había dado esta manera como de, de decirles, oigan, esto es nuestro, entonces háganse para allá. Una balacera prolongada también se suscitó el día de ayer, eh, balazos y ataques a un convoy que portaba la leyenda del cártel del noreste por parte de sus rivales, entre otras cosas. Pero también tenemos la de, el decomiso de uno de los arsenales más grandes de Eh, un taller de blindaje del cártel del Golfo, esto en Reynosa Tamaulipas, el jefe de operaciones especiales de la policía aseguró uno de los más grandes arsenales de fusiles Barrett, así como un taller en donde se blindaban camionetas para el cártel y donde también se empezaban a crear narcolaboratorios para metanfetamina. Esto se dio como un aseguramiento, pero bueno, pues obviamente los operativos permanentes de la policía han generado balaceras, ha generado el pánico entre la gente que dice, si no puedo salir por el COVID, pues tampoco salgo por el cártel, porque por todos no, lados pues. hay eh, cartuchos volando por allí. Entonces, bueno, se están realizando acciones importantes contra los criminales en, en esta cuarentena. Sin embargo, bueno, pues vemos muchas noticias de que el cártel sigue ahí, También noticias de que caen o que siguen apresando gente, como el presa, que es el líder del cártel de la línea en Chihuahua, que también cayó después de la aprehensión del mocho, eh, llegaron a la conclusión de dónde se encontraba este hombre, el líder de este grupo delictivo de la línea, y así, muchas noticias que podríamos comentar, se las comento en breve, de lo que está sucediendo en la frontera con el cártel que se está disputando pues estos territorios, don Cheto. Entonces, está gruesa la cosa por allá. Sí, hombre, ni el coronavirus los para a, lo, a los... A la, a, la, a la malandrinada, mi querida Ingrid Lasper. Muchas gracias por estar con nosotros la, los, los invitamos a que la sigan en sus redes sociales Ingrid John Bajo Ingrid John Bajo Para que sigan a la bella güera Ingrid John Bajo en Instagram Todo... Si quieres saber el significado De tus sueños Pregúntale a Yesenia Pero si lo que quieres es ganar dinero Déjate de sopa Si trabaja No seas holgazán <tose>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 Soñé, pues no me acuerdo muy bien, pero regresamos con Yesenia Andro. Hájame me memoria. Me memoria. Ay, ay, ay. Oiga, señor, pues como le prometimos, ya está con nosotros la bella Yesenia Andro, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos, Yesenia? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Dije, oh, my God, no los escucho. <risa> ¿Cómo no? Aquí estamos ya, ya, ya, ya, bien perrón y ya lista para escucharla. ¿Cómo le ha ido Yesenia en esta cuarentena? Mal... Ahora sí que más larga que la cuarentena, pues la cuarentena es cuarentena. Así es, Don Cheto. No, súper bien, acabo de hacer unos frijoles puercos o frijoles charros, como los llama mucha gente, y amasar mi, mi, para hacer tropillas de harina, ya tengo todo amasado, listo, así que después del show, hacerlas calientitas. No, entonces, Ay, no, entonces. No, entonces.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 Ayer creo que me acordó, creo que soñé así como Como soñar Como que ve uno pescados en un agua Transparente y qué significará Ayer soñé, eso yo, antier pues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 ¿Y qué dijiste cuando la viste? No, sí. no me dio nada, es lo malo, pues no dio nada, pues la ojo no, <risa> me emocionó. <risa> eh, pero sí, me, pero verdad que sí soñé, eso yo. Sí soñé. Porque okay, vamos tú, tú a... Un cuello, a, a ¿sí? Que como que me va a cuidar, ¿verdad, ella, mi...? Don a Cheto, Manuel de Dallas, Texas, está muy bueno. Vamos a empezar con la gente y los números, Giselle. 818-520-1055, señor. Estoy Ahora en Don sí. Cheto Alegre en Instagram para que me mande usted su un mensaje directo y le hago la pregunta a Yesenia. Está Manuel. ¿Cómo estamos, Manuel, desde Texas? Sí, bien, Cheto. ¿Cuál es el sueño que queréis preguntarle a Yesenia? Yo soñé que dos perros me mordieron, Don Cheto, y luego que según regresé, los maté. y dos perros lo mordían, regresaba y los mataba. Ok. ¿Dónde te mordían las patas, la mano, dónde mordían?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 un sueño muy directo, muy bueno. Ajá. Más oh. claro. Oh, sí, sí que yo pensé que era malo porque lo mordían los perros, la la la, la, la rabadilla, o mi. Sí, sí, está de terror, y luego aparte Ay, que los mataba. Sí está vamos con más llamadas telefónicas, estamos interpretando sueños con la bella, señandro, pásame Gua la. Salud, Guadalupe, se... Guadalupe en la dos, don Cheto. Guadalupe, Guadal ya despierta, eh. Guadalu Guadalupe. en gu la dos, don Cheto. Ándale, Guadalupe, ¿Cómo estamos, Guadalupe en la dos? ¿Cómo estamos, hija? Muy bien, buenos días. Yo quería preguntarle a Yesenia, pues, dos veces he soñado a mi esposo, la primera la soñé en un accidente como que se salió de la casa y como que si se, se hubiera caído, como si lo hubiera arrastrado como el agua. Y la segunda vez lo soñé, pero como que yo lo miraba así, este, golpeado, también de un accidente como caída, golpeado y un poco sangrado de la cara.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 Uy, porque trae ganas, no, yo creo, no, para no para de claro, también, señor. No. no la llena el... Y valió.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 No, yo sí soy brujo. Yo soy pues, bruja, yo creo yo bruja. ¿Por sí, porque bruja. usted usted siente que tiene esa habilidad, señor. Pues, verme lindo sería yo, Hermelindo lindo. Ay, yo oh, brujo, pues. O sea. Pues le falta la verrugota. ¿O dónde tiene la verruga usted? Pues el cuello tengo bien hartas. ¿Cuál? <risa> <risa> el cuello tengo bien hartas. Yo creo que ahí agarro. Ay, la que Ay, más okay. te gusta y chino. <risa> Ay, ahí para la, <risa> hay para escoger. Hay Escoji, la que queda como no de allí. Ay, <risa> señor. <risa> Oye, Cheto, Yeselia, ah, ¿qué pasó? y le dije grupo, con todo respeto porque tiene una percepción extraordinaria y como siempre le he dicho Don sí, Cheto sí. es un espíritu viejo y me encanta platicar y aprender mucho de usted Don Cheto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 porque la camioneta no, no, no se detiene. No se detiene una camioneta, no le dicen los frenos, está bueno, y Yesenia.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 Soñé como unas fuentes y me oriné en la cama. No <risa> manches, ¿en serio? Eso no era ver, sueño, eso ya le es da. Sí, soñé unas fuentes y unos shorts que bien bonitos y cuando desperté estaba orinado. Ay, de niños muchos sí, les pasa eso, ay. uno soñaba. Yo ya de viejo, yo ya creo que la semana pasada fue. Ya de viejo. A ver, soñar un agua en un río, pues depende si la vio clarita, si la vio puerca, ¿verdad?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 y lugares ah. propicios y horas propicias para para la, la eh, para enseñar las cosas esotéricas, no puede ser cualquier día, cualquier hora y cualquier persona, se necesitan. Ah, así es, cosas martes alrededor. y viernes, Don Cheto, los días ah. regentes, pero si estuviera usted ahorita aquí conmigo solito los dos, me estoy fumando oh. un puro con mi vela encendida, disfrutando de una buena bebida y pues de la compañía de todos ustedes. Y, sí, y, pues sería y, todo bueno. eso que describió no es para que me enseñen y, y, y, cartas ni nada. ¿ves? ¿Cómo sí, no? Bueno. El, el, el, se empieza Ajá. con el cigarro, ¿verdad? Don Cheto, imagínese usted cuando venga Yesenia a Los Ángeles que la voy a visitar a su cuarto en la noche y le diga, ven, vamos a ver espíritus. Ángelis, con ella no, no. veo espíritus, con ella veré Ángelis. Vamos, no. No imagínense, que leche puro. Que me diga, Estena, <risa> quiero que vengas a ayudarme a ver un exorcismo Y ya yo, pues, yo voy Sí, <risa> Ay, Cheto, no, todo... no le vaya a pasar como al chino Recuerde que el qué? chino jamás quiso volver a ir conmigo Después de ver un exorcismo Dijo, ah, caramba, esto sí es real Así que, chino No, no, no, no, me no me yo mira. sé que el chino una vez fue Y, y se, se, se, se le arrugó no, Y no es para menos, no es para menos. <risa> sí. Y Estena Andro la queremos bien mucho Toti así, granotote, así, nota, y nota, nota. Esticó a cómo la puede seguir la gente en sus redes sociales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 Yesenia Andro, y ya sabe que Namasté, Yesenia, que quiere decir, mi alma saluda a tu alma. Ah, es Namasté que significa, mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo, y gracias por estar en el vagón de mi vida a todos, los quiero oh, muchísimo, mamá. y oh, tú, que los extraño muchísimo, Don Cheto, a todos, a todos. También a nosotros, todos. Al parecer yes. ya casi volvemos a cabina, creo que en noviembre <risa> Creo que el 2021 Creo que el noviembre de 2022. Gracias, Yesenia. Andrew Namaste. en sus redes sociales como The Witch, The Witch, la bruja. Ahí está nuestra bella amiga, Yesenia. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, 34 minutos después de la hora. Oigan, y yo quiero hacer una encuesta. Aunque yo sé que ya se va. Y ya vamos a acabar. Ya no hay con tiempo, no manches. Estás loca. La, la vamos a guardar para mañana. Hay que guardar para la mañana. Es que les voy a contar. La historia de un hombre que se va a casar con, pues, obvio, con su novia. Está muy enamorado, pero lo tiene muy afligido. Un ritual sexual eh, por parte de la familia de la novia. Dice, todo estaba chido. Es una relación súper eh, chida. Llevamos ocho años saliendo y ya le pedí matrimonio. Todo está perfecto. Hasta que de repente me dijeron que la noche de bodas, yo pensé que iba a rentar un hotel. Le estaba diciendo a mi esposa o a mi futura esposa, ¿Dónde nos vamos a a ir de luna de miel, y ella dijo, no, nuestra primera noche va a ser en la casa de mis papás. A lo cual se me hizo extraño, pero dije, pues órale, va, en la casa de mis papás. Pero resulta que la, la, la familia de esta muchacha tiene todavía una tradición que se relata que es del siglo XVIII donde ellos se van a meter a la habitación principal, donde duerme el papá y la mamá, y el día de su boda, o sea, de su primera noche de estar juntos, van a hacer el amor en esa habitación. Y no solo eso, la familia los va a estar esperando afuera de la habitación para cuando acaben de tener su primera relación, todos salgan y ¡les van a aplaudir! Y ahí les va. Tienen que sacar la sábana de donde tuvieron relaciones la primera vez. La mamá de la novia va a cortar un pedazo, así como lo ven, y va a ser como un cuadro. Y lo va a tener en la pared de Ay, no casa. manches, eso o sea, de qué época, de antes de Cristo, no manches. Red, Chino, Chino, explica que justamente cortan la parte que se supone que debe de estar manchada, que refiere a perder la virginidad de la mujer, o sea, la mancha de... La prueba, parte la prueba pues. Cuando le truenan el ejote. Bueno, Ay. ahora, eso será... No sé, porque aquí Esclamó nos dice que la parte. El príncipe cuando le preguntaron... ¿Cómo fue tu primera vez? O sea, bueno, aquí no, aquí no explica que vaya a pasar eso. Aquí explica que la mamá va a cortar un pedazo, me imagino. ¿Pero que... ¿De, qué, de qué parte de la sábana? ¿Tú crees que nomás una pinche sábana blanca? Pero tú... <risa> <risa> <risa> ¡Donde haya sudor, hombre! Tú ya te fuiste muy explícito. El chiste es que va a ser un gran tapiz y pegarlo en la pared. Entonces el vato ahorita anda preocupado y dice, es que eso no. O sea, dice, ponle que a lo mejor lo de la sábana pero saber que va a estar dentro del cuarto, y la familia ya fuera oyendo, y cuando salga todo, ¡Oh! es ¿Qué pues, o sea, sí te Oye, pero, pero, ¿qué tradición? ¿En dónde es eso? ¿Qué rollo? Porque la neta, eso ya se me hace como muy anticuado, ¿no? O pues sea, eso es no tra... andan... Sí, es del siglo XVIII, obvio, es una tradición antigua, pero dice, fíjate, dice la, la mamá que, por favor, que no le puede hacer, que no le, eh, el novio no puede rehusarse. Le van a dar, señor, bueno, señores, 100 cabezas de ganado un cemental blanco y una extensión de tierra para que cultive lo que quiera. O sea, ese es el ¿Está? dote. Que también, si tú no sabes, la mayoría de las mujeres, cuando se casan, los papás le dan al novio el dote sí. para que se lleve a su hija. O sea, o sea la familia es de billetes, O sea, no. Ah, yo o sí sea, te llevas la hija y aparte te premian por llevarte. Te la corres? Los hombres <risa> estoy... son justamente de siglos anteriores que sobre todo la claro, comunidad no, Eastern las siguen utilizando pero también en muchos ranchos de México Cuando nuestros papás, en esas épocas también en muchos momentos, en muchos lugares usaba. Yo quiero, oigan, esto me lleva a una china encuesta. Ahorita, ¿cuáles son las, pues, las costumbres eh, familia de, de, de tu familia que son bien rarotas? De, sí, está buena esa. Hay que preparar para mañana. Ya la hemos hecho, ¿eh? nomás te digo. No, no. Espérate, ¿Por qué no pones un podcast a las 3 de la mañana <risa> que se llame, a ver, déjame pensar. Mm. No, papá. Pa, pa... <risa> ¡Ole! Oigan, este, se me acabó la pila. Por eso no estuve en el segmento pasado. Ah, ya vimos. Ah, ya vimos, ya vimos. No se preocupe, no se ha de mucho. ¿Cómo no? Di una y, gran. Debemos de hablar en un en mañana de la gente que ha agarrado, que se hizo un estudio, que se reveló un estudio. Reveló. Donde han aumentado mucho las compras por internet. Mucha gente agarró la compradera en línea ah, como válvula sí. de escape a su depresión y ansiedad. ¡Presente! Con... Yo no he comprado mucho, pero mi hija San Juana, como que yo veo muchos paquetitos que llegan, hija. Don Cheto, yo, a mí me llegan paquetes mínimo, unos tres por, por semana. La huerta está igual. Mira, a San Juan ha comprado este calcetines. Compró calcetines para todos. Se gastó ahí como 100 bolas, pero compró calcetines para todos. ¿Calcetines? Calcetines. Yo también dije lo mismo que tú valí. Calcetines. Nomás para que veas que no me estoy inventando la plática. ¿Eh? Si me la inventara, dijera otra tontera. Calcetines. Me, a mí me dio, creo que cuatro paris o algo así. Ocho, dijo hace rato ocho. No, es que son ocho paris, pero son cuatro para la encarnación y cuatro para mí. Ajá. Y agarró para su mamá, le dio también unos de mujer y para el niño le dio, al cargó muchos paris, creo que agarró una especial allí de quién saqué. ¿Quién saqué? Mar? Es más, aquí tengo un par, güey, allí lo tengo. Ajá. ¿Te lo enseño? para que... no. A ver. A ver, enséñelo. Hablen mientras me paro. Ok. Don Cheto fue a recoger los calcetines, pero también, oiga, si agarró nada más cuatro y cuatro son ocho. A más de 100 bolas, no están baratos, no están baratos. Es la marca, es la A marca ver. de la... Oye, es marca Giseli, la chica Ferrari Mayra. ¿Por okay. qué? Mira. Bomba. Yo dije... ¿cuánto? Que tenía, una, eh, tenía un descuento allí grande y de 35% y agarró un perro calcetinal, güey. Oiga. Pero, pues, Marca Giselle, chica Ferrari, Mayra, o sea, bombas. Nomás pasa, para que eh? vean que no les miente, ah, quita la calcetín. Eh. Bueno, entonces ahí que tú estabas hablando de eso, de que la gente la da por comprar mucho. ¿Qué compra la güera, este Schiner? Eh, cosas para la cocina, por ejemplo, donde teníamos uno de, de aluminio donde reciclas el aceite. Ah, no, pues ya compró uno como de no sé de cerámica bonito que porque no, estaba sí. muy feo dije güey ese es para el aceite o sea ¿Tú no has comprado tú que también eres una compulsiva no, no yo sí no he comprado oh ¿cuál compulsiva yo hice <risa> tú tú o sabes Tú, chino tú no no no he comprado nada no ahora no sí manches, no manches yo he comprado de todo y, y dígale gracias al TikTok que y al Instagram ¿Por porque qué? TikTok te aparecen infinidad de tutoriales, de cosas que puedes comprar en Amazon. ¿Sabe qué me compré? Me compré, déjenle enseño lo que me compré. Me llegó, de hecho, el día de ayer. Es una caja. No te oyes. Son así como de plastiquito. Ok, oh, los de sí. chiquitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, pues prácticamente adentro tienen como un tipo papelito tiene como unos 100 papelitos adentro de este frasquito, y haz de cuenta que si tú vas a un baño público, o andas en la calle, o lo que sea, ya veo ahorita con el coronavirus, agarras el papelito te lo pones en la palma de tu mano, y nomás añades agua, o si sea, y traes una botella de agua, y con eso te lavas las manos ¡Oh! Lo que es no tener pero ¿Sí? <risa> da no. ¡Dame un pomo, güey, después para mí! También chido si sí, esto lo encontré en TikTok, y dije Ay, se ve chido para cuando ande uno a la calle o corriendo algo, y mire, te lavan las good, manos. Sounds good, sounds good. Está padre, ¿no? Mira, tráete tu botellita de antibacterial y listo. ¿Qué tanto le hacen ahí? Bueno, pues una, una cosa extra no está mal, tenerlo ahí en el carro. El antibacterial al rato con el alcohol y el sol, se te prende. Oiga, mejor hay que hacer nuestra encuesta de ah, que tradiciones no. familiares, ah, que no. extrañas ya lo no, hicimos o sea, ya le decimos, hace mucho ya lo le le hicimos que... no. podemos hacer una vuelta de o una segunda vuelta pero nomás que quede estipulado que no es tu encuesta ni tu idea que ya Exacto. la hicimos eh, que ya se hizo no está bien pues ya no mañana viernes okay mañana viernes <risa> está bien no se te enoje no no me enojo yo no me enojo nunca me enojo yo yo soy una pan de dios una sema de tingüindín con leche Blandito, blandito yo. Remojadito Yo no, no me enojo nunca. Yo no gasto, yo no gasto mi tiempo ni mis energías que yo ocupo para lavar, para planchar y para lavar los trajes. ¿Para eh, pa vivir? Me enojando. <risas> y bueno, me enojando. Nunca. Me ah, yo sí, yo el que es un enojón, en enojón, nervio caliente, es el señor Say García. Yo no soy por... el enojón, el nervio caliente. No, no. Tú. Jamás. Ya nos no somos... vamos. Gracias chica Ferrari por tu entrega. A domicilio, dice el novio A domicilio, dice Que lo va a ver a domicilio en la mesa Gracias, Giselle, por tu entrega A domicilio, dice Ay, no es cierto, no puedo salir Gracias, Chino, por tu entrega A, a, domicilio. Domicilio, también, ¿A domicilio A domicilio también A domicilio a domicilio. Gracias, a domicilio que él no va, pero le llegan a domicilio eh, Como la pizza <risas> Como la pizza eh. ¿Y usted es lo está Yo, yo, pues nada, dije yo aquí bien. A gusto, pues aquí. No agradecemos su entrega. No le diría a domicilio, pero usted no sale ni por el Kerry, pues nada en Kerry, pero cómo hacha. ¿Cómo hacha?